Todos los martes a las 20 horas por AM740, Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al... 4-524-7816. 4-524-7816. Código positivo.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 ...lo mismo que vivió de la Rúa en el 2001 cuando lanzó el corralito. Para el pueblo lo que es del pueblo... ...porque el pueblo se lo ganó. El sonido de la aspas del helicóptero que dio Rubén Fanesi... ...no es el único sonido que añoramos del 2001. También añoramos el sonido de las cacerolas, de los metales, de las columnas de alumbrado que golpeaban con palos y con martillos, eh, con esa gente desplazándose por las calles, reclamando en aquella oportunidad que se vayan todos, cansados de blindajes, de megacanjes, de corralitos, de retención de los depósitos, a mí me da la impresión, salvando la, las distancias y las comparaciones históricas que siempre difieren mucho, eh, me parece que lo que se está generando en la base social, más allá de las identidades electorales o identidades políticas, es una enorme bronca porque el, el, el hecho concreto y material de ver una factura de gas, luz o agua eh, 500 veces mayor a la que a la que tuviste hace 60 días o 120 días provoca mucha furia en la gente y, est y estos procesos se encausan de distintas maneras en el 2001 se encausaron hacia aunque se vayan todos luego hubo todo un proceso de recambios institucionales asambleas populares de las que participamos fuertemente Y emergió en el 2003 un presidente que afortunadamente jugó para el lado de los que menos tienen, ¿no? Pero podría haber salido mal en aquella oportunidad. No sabemos cómo, cómo va a ser el proceso político en estas épocas, eh, pero intuimos que hay mayor organización, mayor conciencia, hay líderes que nos representan con más claridad, digamos, con todas sus contradicciones. Vamos a hablar de las contradicciones. De Cristina, inclusive. Vamos a hablar de las contradicciones de Cristina que se vieron expuestas en esta semana. Pero eso, a nuestro modo de ver, que somos de bajar a los a, la, a los líderes de los pedestales, yo creo que la humaniza eh, la convierte en un par, el par que nosotros elegimos para conducirnos. Eh, pero... Es un proceso que hay que vivir, que hay que absorber, que hay, que hay que... Muchos compañeros acostumbrados al verticalismo, a la idolatría, tendrán que revisarlo, tendrán que pensar en la humanidad de la presidenta. Es un ser humano, puede cometer errores. Eh, eh, los que no cometen errores son, son los ejecutivos que nos gobiernan, esos no cometen ningún error. Eh, eh, no, co no corresponde desearles que le vaya bien, porque que les vaya bien a ellos, lo reiteramos muchas veces en nuestro programa, y es que nos vaya mal a nosotros. Buen día, ¿cómo le va, Fanesi? ¿Cómo anda usted? Eh, ya eh, son eh, un poquitito, pero sí, usted tiene tengo su que famoso celular. usted? Opérale, voy, a, voy a dar los teléfonos. Porque ya, ¿Por qué no presenta el programa? ¿No dijo que esto para es el, eh, pueblo, el pueblo? lo ah, No lo dije, no dijo nada, eh, salió con el tema de los talifatos. Sí, y yo sé que la, y... la gente está esperando que nosotros hablemos de eso esto es para el pueblo lo que es del pueblo un programa de análisis político semanal con la mirada de la agenda de los trabajadores somos trabajadores de, en, en nuestro caso de Vialidad Nacional pero hay otros trabajadores que pasan por acá casi todos pertenecemos a la misma identidad gremial que es ATE, ATE Capital en este caso somos eh, desde el punto de vista político peronistas de base somos de la agrupación en Bar el Cadri Peronista de base es una de las vertientes eh, eh, que tiene el peronismo, bien situada a la izquierda, cercano al peronismo revolucionario, a la línea política, bueno, de Embar Cadri, obviamente, de John William Cooke, de Rodolfo Ortega Peña, de Rodolfo Walsh, eh, Esos son nuestro, nuestras, nuestras figuras, las figuras que más nos representan, del peronismo que tiene muchas variantes, muchas distintas eh, digamos distintas colectoras dentro de una gran avenida eh, los teléfonos para comunicarse es el, son los 4524-7816 es, mejor dicho, 4524-7816 estamos en AM740 Radio Rebelde hoy viernes 8 de julio que se presenta como un día feriado debido a que mañana se conmemoran 200 años de la independencia, por supuesto que vamos a hablar también de ese tema, de los 200 años del 9 de julio de 1816, pero también vamos a rememorar algunos acontecimientos en los que participamos en esta semana, eh, yo particularmente estuve en, en los, los 40 años del recuerdo de los padres palotinos asesinados en la... En la Capilla en la iglesia de San Patricio y en el barrio de Cola en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a relatar lo que sucedió allí. Usted estuvo en, en reuniones de la marcha federal, este, que se está organizando para, entre el 17 y el 19 de agosto, que va a ser también otro hito en la historia de las luchas populares, recordando un poco lo que fue la marcha grande... O la marcha, blanca, el, el, la marcha blanca en la década de los 80, la marcha grande en la década de los 90. Bueno, son todos ejercicios de la acumulación popular en busca de encontrar políticas a favor de los que más tienen de los que menos tienen mejor dicho, políticas a favor de los que menos tienen. Las no, políticas a favor de los que más tienen son las que abundan, son las que abundan ¿vale? ahora la que hemos tenido en el conjunto de nuestra historia, en mayor, en la mayor parte de nuestra historia hemos tenido esas políticas. Sin duda. Las hemos revertido es, es, en estos últimos años, hay que profundizar eso fuertemente. Esa es nuestra idea, desde nuestra posición. Decimos que eh, no hay que volver al 2003, hay que superar lo del 2003-2016, hay que ir para adelante, avanzar. Es la única garantía que tenemos de que estos tipos que están ahora no vuelvan o que no vuelva un, o que no aparezca un muleto como masa. O un muleto como randazo porque hay muchos muletos, gente que se va a poner en el medio, que va a decir que hay que hacer un tarifazo pero gradual, que hay que decir que hay que endeudarse pero gradualmente, son esos gradualistas históricos que vienen del peronismo, que vienen del radicalismo, y que te plantean lo mismo que Macri, pero, o sea, cagar al pueblo pero más lentamente, digamos. Eh, eh, Pensemos en superar eso, pensemos en, en la década, los 12 años del gobierno quinerista y ir más adelante, recuperando esos derechos y avanzando por más derechos. Queremos que las empresas del, del Estado, ya sea de servicios, gas, luz y eh, agua, ya está, pero gas y luz también deberían estar en manos del Estado así como están los ferrocarriles, así como el petróleo debe ser un cien ciento nuestro. Queremos volver al peronismo originario, al peronismo revolucionario, al peronismo de, Eva y de Juan Perón, que no está fuera de moda, como dicen los liberales. Ni... No, para nada. Lo que, lo que está fuera de nuestro interés es que sigan gobernando. Porque si siguen gobernando, lo único que nos depara es hambre y miseria. Como ha sido históricamente. Lo que pasa es que a veces... Sus tanques mediáticos nos hacen olvidar la historia, pero nosotros estamos acá para refrescarla. ¿Sabe ah, qué, Faneci? Parece... ¿Sabe qué? Ha comido guiselengua, Varela, no me dejan meter una. Dele, yo le iba a decir. Dele, este... dele nomás, dele. Lo, lo yo... que pasa es que yo, como sí. usted llegó recién, le dejo tomar aire. Pero yo ya tomé aire, vino y varias cosas más. Pero bueno, de cualquier manera... Eh, está en condiciones? Este, ¿no? Más o menos, ¿cómo así? Nunca estoy en condiciones. Y ¿sí? es por eso me tendrían que expulsar de todos los ámbitos donde suelo es... abunda, de, de, me este, no, digo, este... no No, digo, primero llegaremos a la marcha federal, Varela, bueno... Es una pregunta, ¿no? Porque viene esto del 14, yo lo veo medio... Va a ser muy fuerte, ¿no? Lo veo medio caliente esto, bueno. Bueno, pero tengamos la preparada la marcha federal. Por otro lado, como bien usted decía, este, lo del 2001 es mal al principio. Recordemos que tuvimos cinco presidentes que durante que duraron desde algunos días hasta algunas semanas hasta que caímos en manos de, del cabezón dual, Le digo, y eso no fue bueno, hay eh, hubo una especificación absolutamente contraria a los intereses de los trabajadores, una especificación que Benefició a las grandes empresas y sus deudas y nos metió nosotros en un brete de que ya los sueldos eran bajos, si es que los teníamos, este, con lo que cual este, terminamos prácticamente en una situación económica mucho más desfavorable aún que la de la que veníamos. Y por otro lado ocurre este, la represión a las distintas movilizaciones que se generan a, a través de, de estas inequidades que se seguían cometiendo, Dualde siguió cometiendo inequidades, y termina con el asesinato de los queridos compañeros Costequi y Santillán, que derrumban este, todo, toda aspiración eh, de, de proseguir este, como presidente de, de Dualde, que recordemos que ya había dado elecciones Creo que para la misma fecha del 2003 en que se hicieron, donde se iba a presentar, bueno, sí. la, la, eh, los asesinatos de los compañeros derrumbaron ese ese proyecto que tenía Dualde y da pie entonces sí y ahí al nacimiento de los que después se conoce como el kirchnerismo. Pero yo aporto a lo que usted dice nunca se sabe dónde puede disparar y veremos en qué condiciones estamos de organizar. Hay hay un hay un dato hay un dato este quizás que sea interesante a tener en cuenta, que fue, que puede ser alentador, que esta vez el, el grado de ocupación de los trabajadores es mayoritario, y lo que está ocurriendo también es que te, se está generando, se está canalizando, por medio de las representaciones gremiales, de las agrupaciones, e inclusive de las agrupaciones políticas que se fueron construyendo en este En estos años, como es la nuestra, ¿no? Este, eso, eso es lo alentador. Digo, todo lo que provenga de la, de la clase obrera, este, digamos, ocupada, de la clase obrera que está en este momento activa... Que fue afectada, pero no no tanto, claro, porque yo creo que esa movilización de 350.000 compañeros le puso un freno a la Exactamente. Justicia. Hoy vamos a pasar a algunos audios donde los, los representantes del gobierno, el macribismo... Dicen con claridad cuál es su objetivo central. Lo, sí, lo vamos sí. vamos claro. a recordar en el programa. Porque tienen que venderse al exterior ahora y no les queda... Por otro lado, hablemos... Analicemos un poco, así, muy por arriba, lo que está pasando internacionalmente, ¿no? las grandes movilizaciones en, en Francia en, las semanas pasadas que terminaron en represión. Los es, asesinatos en Dallas En, en eh, Dallas, de cinco policías después cinco de haber policías. masacrado no fueron, a dos afroamericanos. ¿no? no fueron asesinatos en sí mismos, sino que fueron enfrentamientos sí, sí. que terminaron con la muerte de cinco policías. Después de que, después de que había... Hay por... imágenes de brutalidad policial sí. a los afroamericanos que escandalizaron a la comunidad comunidad afroamericana. Que viene ocurriendo esto permanentemente, pero con estos últimos años incremento y recordemos, recordemos que, que en Estados Unidos la, los afroamericanos son una minoría. Exactamente, Porque muchas veces uno incurre en la confusión Eh, eh, y no, son pocos los afroamericanos, es un 15% de la población. No, es un 9%. Un 9.1. ¿Un, un para, para tener más o menos un, una, una noción, en, en Brasil los afroamericanos son el 17% de la población. Uh -huh. En Estados Unidos son apenas superan el 9, el 9.2 uh -huh. o el 9.3 uh -huh los hispanos los han superado eh, los latinos, como dicen ellos, los han superado en los últimos tiempos, pero esto eh, ya venía desde el año pasado ya a y en, en principios de este año hubo varias manif manifestaciones por, por el maltrato y por el asesinato de, de, de varios este, negros americanos pero y, decía bien usted lo internacional eh, exacto, Italia, Italia revuelta, Francia revuelta, España no puede resolver la ecuación de gobierno uh -huh. por las distintas fracciones que, que se disputan y por la constitución y cómo se integra el gobierno lo que pasa es que se está tensando la cuerda como se la está tensando aquí lo que pasa es que en Europa eh, particularmente ya esto viene ocurriendo hace unos cuantos años si el 1% de la, población, de la población mundial detenta el 90% de, de los recursos del mundo quiere decir que ellos el 1% de la población mundial está concentrando el trabajo de las mayorías uh -huh. esto nunca puede terminar bien Guillermo, nunca eh, entonces este Yo digo lo que está pasando acá va en consonancia a aquello, con alguna ventaja en Latinoamérica, que hubo unos un movimientos período. y un periodo de gobiernos antineoliberales que todavía este, en algunos casos están instalados, en algunos casos están en problemas como en el de Brasil, en algunos casos fueron derrotados como el nuestro, pero la derrota nunca es absoluta uh -huh. y hay un porcentaje. En Brasil hay alta posibilidad de que vuelva es, exactamente la y amplias Porcent amplios porcentajes de la población que todavía sostenemos el antineoliberalismo, ¿no? ¿Usted quiere ir a un tema? No, yo Lo que está haciendo redondero, cosas redondas, sí, dígale, lo que preparé musicalmente, siempre en nuestro programa no pasamos música de relleno, pasamos música tratando de vincularla con lo que hablamos, de vincularla con las luchas populares, de vincularla con el gusto del pueblo... Mire, usted cuando me empieza a explicar algo así es que trajo a Ricky Maravilla, alguno de ellos. No, no. Cuando empieza a justificar no, que, ¿a usted lo que le gusta Alberto Castillo. Eh, sí, Castillo me no, gusta. Bueno, bien, bien ahí, bien ahí. No, pero traje temas musicales que tienen que ver con el mundo de los trabajadores. Porque yo, para festejar la patria, a mí me parece que la patria, como bien decía Cristina. La patria somos somos todos, o la patria es de todos. Pero la patria es, es, son los trabajadores. A mí me da la impresión de que... Fíjese que el territorio es, es el lugar donde uno se asienta, ¿no? Pero los pueblos los pueblos son la patria. Porque usted fíjese, por ejemplo, el caso del pueblo judío. El pueblo judío está buscando hace muchos años su tierra prometida, pero ellos se constituyen como pueblo en el, en, en el lugar que estén. No, no donde mucho tiempo eh, tuvieron sus tierras ocupadas, después derivaron hacia, hacia una forma imperial de ocupación, ¿no? Pero por, su por un gobierno que ...que no los representa a todos... ...o una serie de gobiernos... ...o digamoslo. una serie de gobiernos que no los representa a todos... ...pero eh, están lleno de la historia... ...de pueblos que... ...fueron expulsados o fueron... Eh, ...corridos de sus territorios... ...y sin embargo siguieron subsistiendo y siguen subsistiendo... O otro caso el pueblo gitano... que ...es un pueblo que no, no tiene una nación específica... ...y sin embargo existe... ...porque lo que, lo que importa es el pueblo... ...la gente que lo compone... ...un territorio vacío no tiene ningún sentido... Eh, ...de hecho... La Antártida es un, un territorio prácticamente desierto y nadie le llamaría eso patria. Por lo tanto, me, nos gustó traer temas que, que hablen de distintos géneros. Vamos a empezar con el candombe, pero vamos a tener chacarera, vamos a tener rock, vamos a tener eh, distintas, distintas vertientes, eh, chamamé, y vamos a empezar con un candombe... Eh, Hay un famoso álbum que tiene Alberto Castillo de la década de los 40... ...que es, es solamente de, de candombes y milongas... ...y muchos de esos candombes son re, recopilados, rescatados de, de la época del federalismo... ...de la época de Rosas y demás... ...pero en este caso, este candombe habla de eh, una forma de trabajo que en los, en los 2001 eh, frecuentó mucha gente... Desgraciadamente para nuestro pueblo, dale. Ahí viene el cachica chivachero con su aguardento sopregón. Tiene y pregonando por las canecitas el moreno pantalón. Y pasa el Cachi Cachi Bachero con su aguardento sofregón Sale a venderle toda la vecina y aprovecha la ocasión Cachi Bachero Cachi Bachero Cachi Bachero, la más vieja que un ser Seratores contra señores Y el botellero, el botellero La más vieja que nos señora quiero comprar Está contento el cachivachero, su carrito lleno está. Dice que su redacción está talada, manchillando triquitrá. Y pasa el cachi cachivachero con su o pregón. Sale la vender de toda la vecina y aprovecha la ocasión. Cachivachero, aquí. que señora Quiero comprar Bueno, escuchábamos esta milonga El Cachivachero Fíjese el, el, el, la letra que habla De eh, Cachivachero El personaje de, que relata la canción Era un negro Por lo tanto Todavía había mucha presencia de población negra, esto probablemente sea algo recopilado anterior a la guerra del Paraguay, recordemos que el admirado Procer Sarmiento envió un regimiento completo de, de negros a la guerra del Paraguay, lo puso en la vanguardia y fue masacrado, fue, fue uno, uno, uno de los tantos elementos, no solamente Hay... ese elemento... Contribuyó a la desaparición de la, de la, de la, de la negritud en, entre la población el, argentina, la que población existió, argentina. existía en, en gran proporción en, en 1813, por, cuando se hace la liberación de los vientres, ¿no? Uh -huh. No, hay, hay, hay varios estudios. Lo más, este, lo, lo, lo más profundo que se ha llegado en el análisis de lo que sucedió con la población negra no es Que los hayas terminado, eh, particularmente algunas pandemias como se dieron acá, como la fiebre amarilla, o sí. algunas pandemias humanas como fue el caballero Sarmiento, sí. Mitri, alguno de esos, con la guerra del Paraguay, que murieron sí, miles de, de negros. Eh, pero, sino que se fueron diluyendo en una población blanca, uh -huh. en, en, en el cambio. entrecruzamiento, este, en, en la mezcla de amores que fueron generando. Este, que haya muchos blancos, como ocurre en, en, en Uruguay. En Uruguay es más característico, sí. a pesar de que la población negra se mantiene, eso sí, sí, ahí sí. Lo han, logrado, o sea, han, han sido más endógenos que los de acá. Pero hay muchos blancos acá y en Uruguay, fundamentalmente, que tienen genes negros, que vienen de, de, de genes de negros africanos. Y Creemos que no solamente la guerra del Paraguay, en general se los reclutaba para las guerras. Seguro. Porque se les daba como ventaja. Por ejemplo, un, un esclavo se liberaba si participaba de un ejército, si eh, eh, cumplía esa misión. Recordemos que el sargento Cabral era de, de, de color de raza negra. Así es. Eh, el famoso Cabral que salva al general San Martín, ya en, en 1802 estamos hablando, ¿no? Eh, y después también el tema... Habla de otra cosa más cercana en el tiempo, que es el botellero, que también es una cosa que un poco desapareció, por lo menos el canto desapareció. Los sí. botelleros son los cartoneros de hoy en día, son los que andan con los carritos. Antes andaban con cirujano. caballos, ¿no? Seguro. Hoy todavía algunos caballos se ven. No, caballos. Lo que pasa es que juntan... ¿Cuál, cuál puede ser la, la diferencia entre la figura, entre, entre el actual cartonero y el antiguo botellero? El actual cartonero que también junta lo que le sirva, pueden ser botellas, puede ser este, bicicletas abandonadas porque están viejas o rotas, algún televisor, que el, el botellero generalmente lo compraba eso. Por muy poco dinero, las, cuando gritaba, eh, eh, su grito, ¿no? El botellero, este, lo que hacían eran salían la, la, la, las, las mujeres o, o, lo, o los vives a veces y les vendían cosas que ya no utilizaban y lo compraban a muy bajo precio. Esa podría ser la característica diferencial. Hoy el cartonero hace lo mismo que el botellero, pero lo junta de la calle. ¿No es cierto? Y quizás esa fu sea la, la, la diferencia más, este, más notable. Hay inquietudes ahí, de, ya nos están, la compañera Andrea, de la Secretaría de Acción Política Capital uh -huh. nos está mandando. Eh, eh, por supuesto que vamos a convocar a, al llamado cacerolazo contra el tarifazo. Ajá de este próximo jueves 14 de julio a las 20 horas algunos cuestionan el nombre, el cacerolazo sí, porque el sí, cacerolazo verdad. se identifica en otros países, por ejemplo en Chile se identifica con los que estaban en contra del gobierno popular de Salvador Allende Exacto. pero bueno, es... se ha utilizado en distintas formas no ¿Y aquí, acá, aquí también acá, en el conflicto del 2008 claro, los cacerolos los cacerolos eran no la la consigna aquella que el compañero de Lía el, el, el alma mater de esta radio uh -huh. tenía En, en la década de los noventa, que es cacerola. Es Pique, piquete y cacerola. Y la, piquete lucha es, y cacerola la, la lucha es, es una sola, sola pero, tratando de juntar esos sectores medios, a lo que por ahí hay que explicarle todavía muchas cosas, porque estamos qué así. Pasa, Varela? Que eso se... ¿Por qué ocurrió eso? Cuando era piquete y cacerola, la lucha sola sola ¿Quiénes fueron los primeros que llenaron las cacerolas? Los cacerolos, porque esos estaban un poquito mejor económicamente. Entonces empezaron sí, sí, sí. a usar y las cacerolas para hacer su propia comida, y se olvidaron de los hermanos piqueteros, que en esos momentos Pero todavía la pasaban yo mal. He, yo he contado aquí algunas anécdotas sí. de las ollas populares, y, y como gente que iba a esos lugares de los sectores medios, después no quería ni eh, borrar esa etapa de su uh -huh. vida, ¿no? Sí, sí. Porque la identificación con el pobre es tan fuerte, es, es, es tan negativa para los sectores medios, porque eso está bien impulsado de los sectores poderosos, que estigmatizan al pobre y hacen ver que estar en la pobreza es como una condena a muerte, digamos, ¿no? Que es de lo que habla Rubén Dri en una nota que tenemos en nuestra página. Recordemos, nuestra página, Peronismo de base en el Facebook y ahí tenemos un montón de notas que estamos poniendo, que estamos volcando, videos, audios, eh, fotografías, propuestas, citas, eh, peronismo de base en el Facebook. Eh, bueno, sí. tenemos que llegar, el, el, estamos el, llegando el, a la tandita el, de la primera medida tenemos tantas cosas que el decir... El terror de la clase media, el terror de la sí, clase media, el, media, es que si usted tiene una línea de cien metros y pone en un extremo al más paupérrimo, al, al, al más desgraciado de los seres humanos en, en lo económico, y pone al más poderoso en el otro extremo, la clase media de esos 100 metros está solo a 50 o 60 centímetros sí, sí. de aquel desgraciado. Sí, eso sí. Y eso es lo que les, les, les aterroriza. Sí, pero la maquinaria de propaganda del poder los hace imbuirse de, un, de una diferenciación discriminación que se, se, se, se vuelca en, en, en el que apenas tiene un poquito más como dice usted y, y también este un sentido de superioridad que está vinculado mucho al europeísmo ah, sí, a la, a la superioridad de raza uh -huh. a la, claro, al eurocentrismo al ¿no? eurocentrismo bueno, es tan vasto lo que tenemos que desarrollar en el día de hoy tenemos que hablar de tantas cosas que vamos a tomarnos un respiro y le voy a pedir a nuestro operador de siempre Lucho Castro Que hoy, día feriado, está laburando como el mejor de los juegos. Fenómeno, cuatro. Lucho. ¿Eh? Así que, bueno, dale con la tandita y regresamos. AM 740. Radio Rebelde.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 todos los martes a las 20 horas por AM 740 Radio Rebelde. Comunícate con Radio Rebelde al 4524 7816. 4524 7816. Código positivo.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 de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Hoy nos estamos planteando, sin concesiones, la pregunta del momento. ¿Será el tarifazo el equivalente al corralito que va a sufrir Macri? recuerdan que eh, la, la rebelión popular del 2001, que se fue acumulando bronca en la gente por el megacanje, por el blindaje, por el hambre y la desocupación, Hizo explosión cuando una medida del ministro Cavallo retuvo los depósitos de todo el mundo y apenas te daban 200 pesos para comprarte un bife a la mañana un plato de sopa. Y esto provocó una ira popular muy grande que explota el 19 de diciembre de 2001, cuando el gobierno apenas había cumplido dos años y monedas de. de Estar en el poder, dos, dos, exactamente dos años y nueve días, porque subió el 10 de diciembre de Exacto, 1999, sí. Sí, sí. y había perdido la elección de medio término en octubre, por, había salido tercero, creo, el gobierno en la elección de medio término. Digamos que ya Mauricio Macri tiene una aprobación, su, su gestión, inferior al 40%, ¿no? uh -huh. y que por supuesto está ocultado, como tantas cosas se ocultan, Y bueno, eh, ese 19 de diciembre a la noche no se le ocurre mejor idea al, al presidente de la Rúa. según dicen, inspirado por su hijo Antonito, uh -huh. el, el, el novio de Shakira, ¿vio? Sí. el que era marido de Shakira, no, este, se, le, no se le ocurre mejor idea que eh, proclamar el estado de sitio. En el estado de sitio, usted sabe que el estado de sitio es lo que dice que no se pueden reunir más de dos personas en la calle porque serán detenidos por la fuerza pública, la fuerza de seguridad. La respuesta a esto de la gente fue salir masivamente y juntarse no de a dos, sino de a doscientos por cuadra, golpear cacerola, go, golpear caños, indignados, y con una consigna, digamos, sin salida, que era el que se vayan todos, porque una, una consigna que no, en realidad nunca se van todos, siempre queda alguien, ¿no?, Eh, y bueno, ahí empezaron a gestarse las asambleas en los barrios y desde el, el, el, el punto de vista institucional te sucedieron los presidentes. Esto, esto lo contamos porque eh, Rubén vio que ...parece que hay gente que no lo recuerda... ...porque la gente que votó este gobierno de Mauricio Macri... ...en realidad votó lo mismo que había propuesto de la Rúa Pero y Menen antes... ¿no? ...votó a los mismos, bueno, menos de la Rúa... Algunos son los, los mismos... ...Chusenegger, Patu Bulri, ...Melconian... Melconian este Prat -Gay, todos esos tipos estuvieron en el gobierno Lustó. de Lustó. ¿Lustó? Sí, Lustó era muy joven pero era funcionario sí no me acuerdo bueno sí, no sí. me acuerdo pero todo bueno hay más ahora salió hay, la hay más, que sí. el, el, el padre de, de Lustó era un represor pero uh -huh. todas esas cosas sabe que este eh, la memoria nunca es suficiente hay que agilizar más la memoria, nutrirla más porque eh, eh, Mucho, mucha gente piensa que la historia es una cosa que sobra que es una cosa aburrida es que lo que pasa es que en la, en la historia está el futuro eh, nos o sea, asentamos en la historia para construir el presente y el futuro si no, si no reconocemos nuestra historia es probable que volvamos a repetir los errores como se produjo ahora por eso le decía eh, no. eh, esa es jornada del 2001 Eh, eh, en realidad parece que mucha gente no lo hubiera vivido nunca, pero no le hablo de gente que tenía 5 años como los pibes de ahora, que, o 10 años como los pibes que ahora tienen 25, sino gente que tiene más de 40 años y que tenía 25 cuando fue mil 2001 y que votaron masivamente a Mauricio con un con un discurso que era muy parecido Algunas cosas en, engañó, la verdad es verdad que en algunas cosas engañó, Se dijo que no iba a deba, pero dijo iba, una cosa y después no iba, dijo otra. No iba a devolver las retenciones, no iba... Tantas cosas que... De la historia, mire, la, renegar de la historia es renegar por ejemplo, del idioma. Sí. No hablaríamos castellano si relegáramos de nuestra historia, eh, no, no vendríamos ni de nuestro propio idioma. Es decir, la historia es la conformación, no sólo este, colectiva este, de, de, de, de una población, sino también es parte de la formación individual. Somos una construcción histórica. Pero acá lo que hay también es un permanente bombardeo, un permanente ataque a la memoria, manejada por los grandes medios de difusión. Y esto también hay que decirlo. En realidad lo que acá han hecho es manipularon una una contraposición, una bronca, un odio hacia un gobierno que se fue, de acuerdo a determinados este, a determinados lugares comunes que se priorizaron por sobre otros, a determinadas noticias, a determinadas este informaciones, muchísimas de ellas falsas, muchísimas de ellas no perfectamente exactas. No solo las noticias, las causas judiciales las causas son falsas, son armadas. Son armadas, algunas no, y algunas son armadas a medias. tienen una base ver, cierta, tienen una base. pero en la cual queda siempre el, el, involucrado el funcionario más base popular. Digamos. Lo más terrible que han hecho es desviar la mirada de hacia dónde tiene que ir, la mirada de, de caracterización de un gobierno debe ser, aquella que ha, debe ser aquella que se dirige hacia lo que ha desarrollado ese gobierno en lo político. ¿No es cierto? Por ejemplo, el desarrollo nuevamente de grandes sectores de la industria, el, la, la recuperación de más de mil este, científicos que lograron con estas dos este, cuestiones la puesta en, en, en el espacio de dos satélites hechos absolutamente aquí en la Argentina y no va no va a faltar el ganso que de bueno, ¿para qué queremos dos satélites? No, sí, sí, en, sea, en realidad lo que hay que, que decir bien. es que la tecnología con que se, primero que los satélites por supuesto que son útiles nos dan una autonomía absoluta en lo que hace las intercomunicaciones este, internacionales pero además lo que lo que se logró fue desarrollar una tecnología que después se puede aplicar a De cuestiones, y además lo que se logró es demostrar que se puede desarrollar tecnología. Uh -huh. También podemos hablar de los 6 millones de puestos de trabajo, también podemos hablar de las tarifas que tenían un, un costo verdaderamente accesible a toda la población. Usted. Es fácil, Varela, a ver, si usted este, tiene un subsidio de mil pesos en, en, las, en, en la factura de los servicios, y por lo tanto paga mil pesos menos, lo que usted tiene son mil pesos más de sueldo. ¿No es tan difícil entender no. esto? No, no, es así. No es, difícil. es así, usted lo que no paga de más se lo ahorra y por lo tanto su sueldo crece. Esos mil pesos lo puede gastar en estirar cine con su familia, en ir de vacaciones, en comprarse ropa, en salir con algunas señoritas de casco ligero, digo, lo que usted quiera, pero eso esa plata la puede utilizar para su bienestar de vida, para mejorar este, lo que a usted le, le puede traer mes, más satisfacciones o su calidad de vida, ¿no es cierto? Uh -huh. Tener una, una ambientación en su domicilio mucho más plácida, digo, todo eso es lo que hace que este, se mire para ese lado cuando se deba Este, caracterizar a un gobierno, pero no, no, acá desviaron todo entonces, ¿qué pasa? No, el gobierno robó, el gobierno está lleno de curro. digo, algunos compañeros dicen que va a haber una auditoría en vialidad yo le puedo asegurar, Varela nosotros que, somos trabajadores que, que, que de vialidad conocemos de... el tema yo le puedo asegurar que no va a haber ninguna auditoría en vialidad no, no. ¿sabe por qué? porque <risa> los grandes empresarios que se quedan con gran parte del presupuesto de vialidad que el año pasado fue de 28 mil millones de pesos no se llaman Lázaro Báez, ¿eh? no no no se llama ¿Tienen otros? no tienen no este, Pritzker, este, un Eurnequian. Eurnequian, esos tipos. Macri. no no Pritzer no no no no no no que no no no no no no no no que no no no no no no no no las autopistas del sol entonces analicemos las cosas como deben ser y no como quieren que las analicemos lo que genera un odio y una bronca que no permite ver con claridad a dónde puede estar la salida sí. pero sabe que yo yo todos esos este espejitos de colores porque un poco son espejitos de colores y esas maniobras distractivas de enfocar el, el, la discusión hacia otro lado que hacen los grandes medios con su gran poder de, de, de, de abarcativo de, son las, las famosas más medias que decía Lugan que abarcan todo un universo y que convierten al, al discurso propio en un discurso casi único, con algunas, algunas excepciones que existen. Eso generalmente, yo recuerdo el 2001, en el 2001 también había un ocultamiento de lo que sucedía, sin embargo en algún momento los canales de, de cable cuando vieron el desborde popular en las calles, miles y miles de personas golpeando cacerolas o golpeando columnas eh, o saqueando supermercados para alimentos, buscar alimentos para el sustento básico tuvieron que reflejarlo, no tuvieron más remedio que reflejarlo, por eso es necesaria una organización popular masiva para poder revertir esto, detenerlo obstruirlo, como se le quiera decir, frenarlo, lo judicial funciona también, lo jurídico funciona, el fallo de la plata que impide el tarifazo del gas, y por supuesto, es muy positivo. Es pero el gobierno va a devolver la jugada y va a ir a la corte y esta es una corte está. que está más cercana a ser la corte menemista que otra, que otra corte. ¿Sí? La quiero decir, mire, nuestra querida compañera María, de ah, compañera, Beloni, María sí. trabajadora del museo Malvinas. Ahora la vamos compañera a hacer pasar. Ahora vamos a pasar porque además para que los, los, nuestros, nuestra audiencia pueda observar lo bella que es María, porque además. Bella, ¿Cómo bella, hace para, para ver la, ¿eh? la audiencia? No ve. No, ven, no ve la audiencia, no, bueno, no esto no, no, no, hemos, no hemos llegado a esa etapa de la radio, obvio. ¿No bueno, y poco no avisan, che. Bueno, bueno, de cualquier no, no, manera, no. este, S sí, ¿sabe dígame? Lo que le quiero decir, dígame. yo le eh, una de las cosas que más ha irritado a los sectores populares en estos días es esta negación que tiene el gobierno del tarifazo, que incluso se se exacerbó, digamos, con una explicación que hace el, en los medios masivos de comunicación el presidente Macri, en inglés. En Inglaterra, creo que está en este momento, o estaba en Inglaterra sí, en ese sí, momento. En, o en Estados Unidos. Y hace una descripción ah, en no. inglés de que para él la población está aceptando el tarifazo y está comprendiendo sí, que, que es los una cosa... Nos que nos está acompañando. Sí, que hay que soportar sí. para que en el futuro estemos mejor. Y lo hace en inglés, es, es muy raro. Usted, por ejemplo, nunca va a ver que el presidente de Francia va a los Estados Unidos y habla en inglés, aunque el tipo por ahí domina el inglés, o el presiden la presidenta alemana, la primera alemana, me vaya a Estados no me... Unidos y habla en inglés. No, hablan en alemán, aunque sepan inglés, porque es un problema digamos, de autoestima, de protocolo, como usted le quiere llamar. no Esto me hace acordar mucho no, no, al presidente de que tuvo Bolivia, al, anterior a, a Evo Morales, que, que casi eh, Sánchez, no de Losada, Sánchez de los Sánchez, que no prácticamente no, es, era un blanco que se había creado en Estados Unidos, que había sido puesto por el imperio a gobernar Bolivia, y este, indignó eso indignó pero, también pero, mucho a la que población. Fíjese que ¿no? ahí tenían un punto en común con, con Macri. <risa> y le cuesta mucho hablar castellano. Sí. No sé cómo hablar inglés, sí, pero mal, si usted lo escucha, te como, fíjese que. Como, el, como los indios comanches, más o menos, de tiene una papa en la boca. Debe haber practicado un poco, ahora sí. mejoró. Bueno, no solamente nos vamos a detener ese audio en inglés que bastante irrita, sino vamos a escuchar este audio que es un macri breve de hace unos años, pero definiendo bien cuál es la política central que él quiere aplicar si, va, si llega a ser presidente. Dale, Lucho, por favor. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y, el, y los salarios son un costo más. Bajar los costos y, el, y los salarios son un costo más. Para volver a ser los competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Bueno, escucharon bien, ¿no? Sí. Que el, el salario es un costo y que un trabajador. En realidad él habla de, en general, de, de que todo el mundo tiene que ganar lo mínimo que pueda por lo que hace. Uh -huh. ¿Eso inclu lo mínimo lo incluirá a los CEOs también? No, yo. Eh, lo que pasa es que son una, una concepción que es la concepción que nos imponen en el sistema. Es decir, tiene que haber gente que gane mucha guita. Este, y todos los demás laburemos para esa gente que gana mucha guita. Ahora, ¿por qué tiene que haber gente que gane mucha guita? Bueno, porque son los que deben desarrollar las industrias que graciosamente nos van a dar laburo, que son los emprendedores, uh -huh. que son los tipos más capaces, que son los tipos más talentosos. Yo le pregunto una cosa, Varela, un tipo que gane mil veces más que usted. Uh -huh. Mil veces más que usted, que es bastante. Hay algunos, sí. Pu Puede, puede tener tanto más talento que usted. Se puede forzar ah, tanto más que usted. Imposible. Se... Puede haber... Eh, eh, puede... Yo tengo muy alta autoestima, le digo. Sí, no, bueno, yo lo no puse a usted como ejemplo porque buscaba un, un pelafustán medio, cualquiera. Bueno, Mira, lo puse a usted porque no tengo más como... a mano, ¿eh? pero, pero yo quería decir Usted esto. cuando dice pelafustán muestra, ¿Sí? muestra la libreta, el, el documento de Lo libertad, leí el otro día, me causó gracia. Para... Sí, sí, sí, no. lo, leyó, no. lo leyó en cara y caretas, sí, sí, sí, sí pero... ya sé. Le presento acá a la compañera María Beloni que se acaba de incorporar a la mesa... Sonriente. ¿Por qué sonríe tanto? Porque es feriado. Es Seguro. En no trabaja. no <ríe> sí, hola. hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andas, hola María? Lucho, mucho gusto. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, vamos a escuchar otro audio. Eh, acá es el ministro actual ministro de Trabaja, Jorge Triaca, que explica un poco más detalladamente, en una entrevista que le hace el periodista de La Nación, Carlos Pañi, que explica más detalladamente... ¿Cuál es el proyecto del gobierno? Y lo dice con una absoluta naturalidad, con un desparpajo eh, que para, los tra para nosotros los trabajadores ya está insolente, ¿no? Pero bueno, escuchemos a Triaca. El régimen laboral que hay hoy en la Argentina, el régimen que tienen las empresas, los trabajadores, lo, la, la discusión entre sindicatos y, eh, y, y empresas para la contratación, De gente, ¿Ese régimen laboral vos pensás que está a la altura de ese proceso de volver una economía más competitiva o que debe ser reformado o retocado? Yo creo que cuando uno mira una serie histórica en los últimos 50 años, eh, el salario promedio de la Argentina... Eh, o la participación del salario promedio de Argentina está por encima del medio de Latinoamérica. Y eso hay procesos donde hay alto crecimiento, procesos de, de caída del producto y demás, pero en general el sistema eh, gremial argentino generó una, un nivel salarial de, arriba de la media. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Y yo en eso encuentro que la mayoría de los dirigentes sindicales son muy conscientes de eso. Y no solamente son muy conscientes, sino que también entienden que este círculo virtuoso que tenemos que generar, Inversiones, desarrollo de esas inversiones, seguridad jurídica, para que vengan eh, y se realicen y, y generen puestos de trabajo. Es un objetivo del cual participan, digamos, del cual se sienten parte. Sí, ¿no? hay, que agregar, hay, que, hay que agregarle, yo hace poquito escuché a, a Felipe Solá en, camp en campaña, otro que por ahí... Este, ...está en otro lugar, supuestamente... Pero, pero, a, ...está a la izquierda de este muchacho... ...sí, digo. sí, pero yo claro. recuerdo que en campaña dijo... ...por ahí los trabajadores... Pueden ganar un poquito menos. Uh -huh. La pregunta es, yo la pregunta que me hago, ¿por qué los trabajadores tenemos que porque ganar te, menos? Yo creo que, que tenemos que ganar más. O, sea, es, o, o, o yo le pregunto a usted, quiere ganar menos? Este, yo no, pero no me, no me preocuparé que los demás sí. No, quiero decir, este, no, el, el, tenemos que ganar menos. Ahí, ahí hay una, hay una de las, de, la, de, las, las, gobierno, ¿no? es de las, de las argumentaciones. Las claves Es de el los plan contenidos. central. En general, esto se da en todo el mundo, en todo, en todo el empresariado, en todas esas concepciones neoliberales. Es decir Eh, hay que ganar, por ejemplo, hay que ser más competitivo. ¿Por qué? Porque hay otros países que pa están pagando con arroz. Ese es el y habrá discurso. otros países en Latinoamérica que están pagando menos. Entonces dice, bueno, antes de que una empresa se venga a poner en la Argentina, lo va a pensar dos veces, va a ir a Perú, a Perú, va a ir a Colombia, donde el salario le sale en dólares un 60 o un 30 o un 40% menos. Es una argumentación, le digo, bastante ingeniosa y hasta le podríamos dar la derecha y decir, bueno, tienen razón. El, el problema es. El problema es, este, ¿qué concepción tenemos como nosotros de trabajadores y qué mundo queremos? Este, nosotros lo que, no queremos, lo, que, lo que queremos es un mundo en donde los que hacemos las cosas, que somos los trabajadores, podamos disfrutar de un bienestar de vida aceptable y más que aceptable. Y eso no significa caer en el consumismo o no significa priorizar sobre el consumo, pero al menos tener la posibilidad de tener una vida en la cual podamos concretar nuestros sueños, nuestros anhelos, sí, nuestras esperanzas. Sí. Ahora, esto no se da en el marco de es una práctica, de pensamiento. por otro lado, ¿no? Claro. Es, Porque el eso... consumismo justamente es cuando uno es como los chicos ¿vio? los chicos eh, a veces piden cosas que, que las usan 10 minutos y las tiran, y los grandes a veces se comportan así y por eso adquieren cosas que a los 10 minutos no las usan más, uh -huh. pero también hay una maquinaria que presiona la publicidad los, los medios masivos de comunicación que están todo el día imponiéndote productos ya no te los imponen en las tandas, sino te los imponen los locutores, eh, los actores este, hasta los animales te promocionan los productos entonces esto es una, una lluvia sobre las conciencias muy grande y hay que educar a, a, a nuestra conciencia propia, y la de los compañeros, en el que ¿para qué te compras esto? Nosotros lo vemos los trabajadores sí. que nunca trabajaron y, y por primera vez no, tienen que un nunca, sueldo digno nunca tuvieron la posibilidad, que, ¿no? que, o nunca tuvieron sí. la posibilidad de trabajar, que se empiezan a comprar cosas y nosotros decimos, ¿para qué te compras esto? O sea, si ya tenés Lo primero eh, que aparece es un celular. Pero no, yo creo que esto, esto viene también de la socialdemocracia que se impuso en Europa, fundamentalmente en los países este nórdicos, o en el estilo de vida americano. no donde el consumo era muy necesario porque era necesario tirar la ladera, que compró hace un año, para que la fábrica pueda seguir produciendo, entonces usted se compraba otra heladera, es una cuestión muy discutible y muy nefasta también para lo que fue la forma de contrarrestar a un sistema que quería este, suplantar a otro, ¿no? y recordemos que todas estas formas de vida que, que mejoraron, que se repartió más entre las entre las grandes masas este, fue una forma de frenar una posible sustitución de sistema por otro una revolución socialista, digamos loco. Cuando ya el primer estado de obrero se había instalado, viene Keynes y dice, no, loco, larguemos plata o este, nos van a sacar todo hasta las orejas. Como también dijo un querido compañero nuestro, ¿no es cierto? O sea, bueno, larguemos algo porque si no se nos va todo al diablo. ¿Esto ¿Usted qué quiere, vale, la que está haciendo seña como el primero No, 14. Le, Tenemos tantas cosas que decir. Eh, ah. eh, a mí me gustaría pasar a, en el próximo bloque, si quiere. Bien. Tenemos que comentar tenemos que, tiene con que María, con tenemos nuevo, un nuevo no, sí. va, le vamos a dar mucho espacio a María, tenemos bien, que bien, hablar del nuevo sí, programa que tiene la Secretaría de Acción bien, Política, que bien, es sí. el nombre de las cosas, que Escuché ayer, tu, ayer, ayer bueno. debutó, tuvo su primera experiencia, bueno. de una hora eh, de... Eh, 14 a 15 horas, los días jueves, por la radio germana. Abdala, una radio que por ahora se escucha por Internet, por streaming, como se dice uh -huh. habitualmente, pero bueno... Eh, extreme, es, ¿De qué extremo? El, el extremo, el extremo del auto, y se le rompe el extremo, es eh, ah, parecido no sé. a eso, usted diga decirlo? extremo que suena bien. Está a, bueno. a mí me explicaron que es como un regador, uno sí. entra a la página de Facebook, uh -huh. eh, cliquea en, el, uh -huh. en donde dice estrean uh -huh. y eso es como un regador uh -huh. que difunde uh -huh. este, y permite... muy bueno el ejemplo de... mire usted, eso usted yo le voy a decir una cosa Maneci, que usted no es muy ducho con la tecnología celular y demás cosas eh, es, es como un, algo que se va a imponer a la larga la, la radio probablemente pase a ser escuchada por vía celular eh, uh -huh. muy probablemente esa tecnología termine imponiéndose no quiere decir esto que desaparezca la, la famosa radio en la casa pero eh, digamos se va a imponer mucho El, el, la radio muy puntual el programa puntual el, el, y que uno escucha en cualquier lugar que esté bueno antes estaba la portátil que de alguna manera la sí, portátil era una cosa todavía parecida, sí ¿no? existiendo sí, sí, la portátil sí. algunos que vamos yo tengo una portátil voy a cambiar y una, me... una espica una espica una bien. espica con el coso de cuero que tenía la cobertura de cuero hermosa bueno musicalmente sí. ahora vamos a incursionar en la chacarera bien vinculada también a relatos sobre los trabajadores Eh, esta es una hermosa obra de los hermanos Núñez, que me equivoco eran correntinos, ¿no? Bueno, no me acuerdo José no, no Pepe recuerdo, Núñez. No no recuerdo. Eh, es una chacarera que habla de, de, un, de un cosechero, no es el, el famoso cosechero, pero es un cosechero que tiene una particularidad que sufre durante su laburo, Pero es un, hermo, es un hermoso texto y una, una hermosa música interpretada por nuestra cantante de cabecera, Mercedes Sosa, en su visita a Cuba, que si no me equivoco es de la década de los 80, fíjense lo, lo, la, la previa de Mercedes y después la chacarera, dale. De nuestro país, esta canción sobre todo que es un ritmo festivo y que se lo ha utilizado toda la vida para, para entorpecer si se quiere a la gente cha E ha sido utilizado para cantarle a los obreros, a los peones, a los que trabajan en la zafra en Tucumán, a los que levantan la cosecha en el Chaco, la cosecha del algodón, al que levanta la cosecha del trigo en el sur de nuestro país, al que levanta la cosecha del maíz también en el sur de Buenos Aires, al que va a la cosecha de la papa a embalcarse, al peón golondrina, al que anda con sus hijos, con sus mujeres a cuesta con su pobreza a Alguna vez nosotros tendremos también que ayudarlo a esos compañeros. Mientras tanto nosotros le cantamos de esta chacarera que se llama El Manco Arana. Y yo tengo que explicarles en el escribillo que dice Si el descanso es cuesta arriba desde hace años para El Manco, como no ya parle entonces con mi copla el brazo un rato. Ya parle quiere decir agregarle. Te dejamos para aquí. Le tzado duro el manco Arana cuando le sale un trabajo y tan duro que parece que no le falta un brazo lo perdió en alguna zafra Una mino pialando, con głodem los talones, con lo perdió saludando, para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Si el descanso es cuesta arriba Desde ese año para el manco como no ya parla entonces? Con mi copa al brazo un rato La mujer del manco Sabe, que su en na guitarra, y arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo voltea, me lo imagino soñando, que de pronto por las cañas, su brazo se alza pelando. La muerte si lo quiere que en el Que por manco no se duele bueno, Si el descanso es cuesta arriba Desde ese año para el manco Como oh, no ya parle entonces Con mi copla al brazo rato Bueno, el manco arana El, manco el cosechero arana. que le faltaba un brazo Sí, sí Bueno, seguramente... Bella que existió, muy linda. De, seguramente que existió como muchos eh, sí, sí, personajes sí. de los cincuenta... Una recopilación. De los setenta uh -huh. que fueron después inmortalizados desde alguna canción. Y sí, ¿no? seguramente un relato popular que fue su sí, sí. canción. Sí, sí, sí, sí. Bueno. bueno, son las tres de la tarde. Vamos a tenemos varios llamados, tenemos otro, un abrazo le manda Andrea, yo ya vi acá, eh, nos está escuchando la compañía de la Secretaría de Acción Política, eh, nos está escuchando Ricardo Borro, que nos recomienda un ah, video muy bueno. muy bueno de la Clate, que lo, le prometo a Ricardo que lo vamos a transcribir y en el próximo programa lo vamos a pasar, porque desde el celular se nos complica un poco, pero lo vamos a transcribir, es muy bueno, es una Bien. un video sobre el TPP, que es el tra Tratado Transpacífico. Uh -huh. Que es una, una reconversión del alca, digamos, que pretende el imperio. Pero es, es un video muy ilustrativo, lo vamos a pasar seguramente bueno, en el próximo Un, un abrazo muy grande al compañero Ricardo. Ricardo y a sí, Andrea, sí, señor está escuchando. Y después vamos a escuchar los llamados de los oyentes, no, no se impacienten. Eh. Dale con la tanda, Lucho. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del...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 Mañana Nacional De lunes a viernes a las 9 de la mañana Un programa del Observatorio de la Energía La Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo Conduce Federico Bernal Contra el apagón informativo Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional Tienen aquí voz y micrófono Mañana Nacional Mirá tiempos de emancipación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 Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar AM 740 Radio, radio Rebelde Alta radio. Noticias. Noticias. Noticias Economía El gobierno lanzará la próxima semana el nuevo plan Procrear Fuentes oficiales adelantaron que el plan contará con un nuevo target de beneficiarios y será financiado por el Tesoro y Organismos Internacionales, pero no ya por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. También se acotará el espectro de beneficiarios con el objetivo de llegar a los sectores medio-bajo y bajo con un techo límite de ingresos para poder aspirar al plan que está previsto en 27.240 pesos. Esta semana, de hecho, el gobierno emitió una letra del Tesoro por 2.000 millones de pesos destinada a financiar el programa con vencimiento en junio de 2018 y una tasa de interés del 17%. Mundo. No hay justificación posible, se hará justicia. Así se refirió el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una rueda de prensa en Varsovia, donde participa de la cumbre de la OTAN, al referirse al ataque en Dallas, en el que murieron cinco policías durante una protesta racial. Sabemos que fue un ataque calculado, atroz y despreciable, dijo Obama, al afirmar que la policía estaba haciendo su trabajo durante la protesta por la muerte de dos afroamericanos deportes. Barros Esqueloto dijo que Boca sintió el partido que perdió por ser visitantes en la altura de Quito. El entrenador reconoció que esa situación que afectó al equipo fue bien aprovechada por Independiente del Valle de Ecuador para imponerse por 2 a 1. El mellizo, aunque reconoció que hasta acá el equipo ecuatoriano logró sus objetivos, remarcó que está latente la posibilidad para Boca de revertir este resultado el jueves en la bombonera por las semifinales de la Libertadores. No, es un, un equipo que ha logrado sus objetivos En River no podía perder por más de un gol y lo logró Y acá no, no puedo perder, así que... Pero bueno, también el rival es distinto No somos ni River, no somos ni Puma, no somos ni Colo Colo eh, Nosotros llegamos a semifinal Por algunos motivos individuales de, de la calidad de jugadores Así que confiamos en, en darlo vuelta en Buenos Aires el Para el pueblo lo que es del pueblo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 Bueno, mientras nuestro compañero Lucho prepara a los oyentes que nos están llamando, les digo que esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Estamos emitiendo de los estudios de AM740 Radio Rebelde, en un día especial, porque es un viernes feriado, un 8 de julio, anterior al festejo, del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, que fue un nueve de julio de 1816. Después vamos a hablar un poquito también sí. de, de la independencia. Nosotros los peronistas festejamos otra independencia, porque un nueve de julio de 1947, el general Perón se dirigió a la Casa de Tucumán, que había sido visitada solamente anteriormente por un solo presidente, que fue Nicolás Avellaneda, que por otro lado era tucumano, usted, ¿no? que había visitado la Casa de Tucumán. Pero en esos ciento, eh, no, son 60, 70 años de Avellaneda Perón, ningún presidente había visitado la Casa de Tucumán, ni inclusive ni, ni para festejar el 9 de julio. Después sí se produjeron varias visitas, eh, hubo varios eh, presidentes que fueron después de Perón. Pero Perón fue para una causa especial, fue declarar la independencia económica, de la Argentina ¿eh? de eso vamos a hablar vamos a escuchar unos audios vamos a hablar de la masacre de San Patricio pero ahora vamos a hacer una especie de punteo primero recordar que un compañero de la radio que tiene un programa que se llama Radio Pasillo está preso preso por el, el gobierno de Macri eh, de Rodríguez Larreta de Macri es lo, más o menos lo mismo en la ciudad de Buenos Aires Está detenido por una causa en, en la cual la mayoría de las personas es escarcelado rápidamente por tenencia de, de, de, de no sé si era marihuana o cocaína. Muy poca cantidad de, sí. de marihuana y para muy poca personal. cantidad de cocaína. Cuando es para consumo personal, en general son rápidamente escarcelados. En este caso se, lo, se, lo, se le eh, distorsiona la causa y se lo trata de acusar de traficante o de narcotraficante es el compañero Pitu Salvatierra, que es un compañero, un militante popular, muy cercano a, a miles del compañero Luis de Lía, a la organización Miles, eh, un desarrollo importante en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires, que siempre toda la vida reconoció su adicción y lucha contra ella, como tantos otros compañeros, y que está preso, Porque lo decidió el gobierno de Macri, así como decidió tener presa a la compañera Milagrosana Exacto. en Jujuy y el gobierno de, de Gerardo Morales. Es Porque es, es persecución, son presos políticos, son presos identificados con la inclusión, con los que menos tienen, con el gobierno del 2003 al 2015. Esas son las razones fundamentales. La, las demás son argucias judiciales, complicidades del, del aparato judicial, Ahí nosotros pusimos una interesante nota de Javier Azali que habla del, de la tradición oligárquica de la justicia argentina, que no quiere decir que toda sea igual, pero que existe eh, históricamente una tradición eh, de que la, los componentes de la justicia argentina provengan de las clases acomodadas de la, del poder dominante. Es así que hoy no tanto, pero en una época para ser juez había que tener doble apellido o un apellido de, la familia, de las principales familias de la Argentina eh, esto fue cambiando un poco pero sigue teniendo una eh, sigue habiendo fíjese usted que Eh, por ejemplo, algunos fiscales tienen nombres de próceres, como Sáenz, o, uh -huh. o algunos otros que andan dando Peralta Ramos, o algunos fiscales o jueces que tienen teniendo esos nombres. Todavía existe una tradición así oligárquica en la justicia argentina. Partamos eh, de... Hay un sector progresista, digamos, pero es minoritario, ¿no? Partamos de la base de que las leyes las hacen... Los sectores dominantes. Uh -huh. En los países capitalistas, las leyes son burguesas. Sí, decir? no, y en cómo se llaman a ellos, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos la familia judicial. Claro, uh -huh. ¿No es uh -huh. cierto? Son y patricios, son con, fa sí, familias patricias. Y, y con un sentido también mafioso, le diría, porque eso de la familia uh -huh. suena también a, a, las, a las tradiciones de, de, de, de, de, de, de originarias en muchos casos en los países europeos de lo que después fue el fascismo, ¿no? Sí, esa, bueno. esa tradición de familia. Eh, tradición, familia y propiedad que acá se impuso y que en otros países tiene otros nombres muy parecidos y que son originarias de, de los movimientos de derecha, de los movimientos más reaccionarios y más violentos en, en, en, sí. en todo el mundo, ¿no? Y aquí eso no es muy diferente. Y por otro lado, el, el día de ayer. Jueves, 7 de julio, debutó un programa muy significativo para nosotros, el programa de la Secretaría de Acción Política de Arte y Capital, que se llama el nombre, de las, el nombre de las Cosas. En el Nombre de las Cosas. En el Nombre de las Cosas, para ser preciso. Hermoso, hermoso nombre. Hermoso. Y me gustaría, María, que nos describieras en qué consiste el programa, qué objetivo tiene... Bueno, el, el programa es una oportunidad eh, de, en, en el marco de un proyecto más grande que es una, uh -huh. un medio de comunicación alternativa que es la radio sindical, la radio de Germán Audala eh, que es la radio de, de uh -huh. AT Capital eh, y nosotros como Secretaría de Acción Política somos un grupo de compañeros que, que trabajamos dentro del sindicato eh, y bueno, nos, nos ofrecieron... Eh, hacer un programa de radio para todos nosotros es algo nuevo, uh -huh. pero es un, un hermoso desafío y, uh -huh. y en el contexto en el que estamos viviendo comunicacional, sobre todo, una oportunidad valiosísima. Uh -huh. no, está muy bien. Vamos a estar todos los jueves, de 14 a 15 horas, por Radio Germán Abdala, que es, es, la forma más fácil de buscarla es el Facebook, Sí. Ponen en, en Facebook Radio Germán Abdala Exactamente Y va a haber un enlace allí para cliquear y escucharla por internet o por celular Sí, hay que buscar un poco en las publicaciones de la Radio Germán uh -huh. Abdala eh, Que van a ver que tiene una foto todavía de lo que era la radio uh -huh. de ATE Que era del Ministerio de Agricultura uh -huh. Que ahora ya cambió esa uh -huh. es agroindustria Pero como estamos en proceso de organización y, y de estrategia comunitaria. De, de unir todos. En ciernes, digamos. Sí. Sí. Eh, vamos, eh, hay que buscar un poquito en las publicaciones hasta que uno eh, encuentra el famoso STREAM sí, señor, Ajá. el stream. <risa> Pero, vamos a ir a colaborar por ahí para malograr el programa. Digo, para colaborar con el programa. Usted Así no que el jueves voy a andar por no ahí. No se haga el distraído que es parte de la Secretaría. O, sí, por supuesto. <risa> por el... supuesto. Digamos sí, que sí. también prontamente se va a acceder a la radio vía la página de Arte Capital, que es una página muy visitada también. Y, y, y una cosa, María, nosotros queremos, por supuesto, exceder, porque nos escuchan muchos compañeros, por supuesto, de Arte, porque conocen la existencia de la radio, porque frecuentan el, el gremio con nosotros, porque están permanentemente en las luchas, Exacto. en los conflictos, y nosotros lo difundimos en el boca a boca. Eh, o por, lo, por lo sí, medio, y lo, lo, en los medios en los lugares de trabajo lugares recién de cuando hablábamos de, de, de las portátiles de las radios ahora eh, lo, se escuchan o sea, estas radios que se escuchan por internet se, se bajan en, eh, se escuchan durante la jornada de trabajo eh, en, desde una computadora y esa también es un objetivo nuestro que es que en la radio sea Eh, en los lugares de trabajo, un, un medio de comunicación eh, que tenga un ida y vuelta también, ¿no? Es, es muy importante para, para todos los sectores. Y que no sea solamente eh, una radio con un mensaje dirigido a los trabajadores de ATE, sino a los trabajadores en general, al público en general, y que muchas veces va a servir para comunicar lo que tantas veces es distorsionado, que, como que el trabajador del Estado es un inútil, o es un ñoqui, o un tipo que está al pedo, cuando en realidad como bien decía ese, ese dicho que acuñaron algunos compañeros, eh, mi trabajo son tus derechos, o sea, son los que aplican las políticas públicas, ¿no? Sí, exactamente, y además, uno de los, de los ejes de, de la acción política que hacemos desde AT Capital es justamente la unidad del movimiento obrero, la, la sumatoria con otras organizaciones <tose> populares, políticas, sociales, eh, barriales, De, con, la, con las, las representaciones internacionales de los países amigos de la patria grande exactamente la integración latinoamericana con otros con uh -huh. otras centrales, centrales obreras también eh, eh, Un, un, un dato que, que a mí me entusiasmó fue que en el, en el primer programa eh, supe que nos escucharon desde los Estados Unidos, uh -huh. por online. Uh -huh. eh, uh -huh. Sí, sí, sí. Así que realmente para eso, eso es como una grieta a la globalización, ¿no? Uh -huh. Uno eh, emite un programa siendo uh -huh. un, un amateur total y, uh -huh. y, y esto. Y también la necesidad de la gente de poder escuchar Eh, justamente, algo que no sea ese bombardeo mediático de, si me permiten lanzarme así, de, de continuo de basura, sí, de, sí, sí, de, un, sí. de un ruido eh, que lastima, que hace daño y que, por supuesto, no deja ver, eh, además de que hace daño porque uno se tiene que defender de todas las agresiones uh -huh. eh, eh, actuales. Eh, bueno, es una oportunidad también cuando, cuando muchos están agobiados eh, de bueno de, de tener un, un, un espacio ¿no? eh, eh, María eh, en, en la tarea de la secretaría de acción política incluye el, como te decía el vínculo con la embajada hemos tenido un fuerte vínculo con los compañeros venezolanos eh, con los compañeros, compañeros cubanos también hemos participado de acciones de la, de la embajada de Brasil en, en, en, en defensa de Dilma de Lula En el caso de la embajada venezolana participamos hace unos días de el, el, el aniversario del aniversario de la independencia, que fue un 5 de julio del año 1811, digamos que fue la primera independencia al sur del río Bravo, de los países al sur del río Bravo, como decía el poeta, el primero en independizarse formalmente fue Venezuela en 1811, y bueno, ahí en el Parque Rivadavia habitualmente la embajada bolivariana hace un homenaje eh, en, el, en el cual son invitadas la, la, la mayoría de las organizaciones sociales, políticas y gremiales eh, porque allí está el, un monumento, un grupo escultórico muy importante un en un homenaje al, al libertador Simón Bolívar así que participamos de eso, ahí mismo se decidió eh, comenzar a armar una coordinadora en defensa del gobierno de Nicolás Maduro que está fuertemente agredido Eh, por, por el imperio norteamericano, por algunos países europeos que también estigmatizan al gobierno bolivariano, y ahora sumados algunos gobiernos latinoamericanos de nuevo signo, como el de Macri aquí, o el de Temer en... El de Temer. Temer. Temer. ¿Se, se, se el de gobierno, Temer. gobierno de Temer. Es curioso, es... cómo se buscan los nombres, El ¿no? gobierno de Temer en sí. Brasil. Sí, es increíble. Tal bueno, cual. Eh, eh, en ese marco la agresión es importante y la idea es formar una coordinadora en defensa del gobierno de la revolución bolivariana, ¿no? Y también con Cuba. El lunes hay una actividad importante, viene el, el director de la Radio Nacional de Venezuela... Eh, y estamos invitados ahí como Secretaría de Acción Política, como agrupación política Sí, a y, y todas estas iniciativas eh, también como que hay que darle bastante bolilla porque, por ejemplo, hubo, hay, y hay mucha actividad permanentemente hubo eh, actividades que en contra del, del golpe, que, que le decían golpe blando en Brasil eh, y bueno, es, son, eh, son las luchas que, que damos desde los lugares que tenemos Eh, los, los trabajadores los, uh -huh. la, la, la, las personas comunes no, yo me quería meter el bocadillo de que cuando llegué ustedes estaban hablando de si eh, eh, si Macri tra uh -huh. trabajo, si ganan uh -huh. mil veces más, ¿no? y esa es la, dif la, la diferencia principal, ¿no? Uh -huh. el, el, ellos como que nunca trabajaron. Eso los nosotros los trabajadores, los militantes de base lo tenemos muy claro. Jamás han, han han sabido lo que es hacer un guiso. Exactamente. Nunca. Uh -huh. eh, y entonces, bueno... No, es que, es que viven en cubículos, en, en, en especie de mundos aislados, en oficinas lujosas, uh -huh. en pisos altos, viajan mucho por el mundo, están siempre de vacaciones, en autos blindados sí, y polarizados. Y, es, y esa es una fortaleza, porque, uh -huh. y, y se, se manifiesta en la persecución de, de compañeros de base también, que eh, de repente, por ejemplo, hay compañeros que, que están haciendo radio o medios alternativos, este, radios comunitarias, y, y les, a, a, los, a los patrones, ¿no? uh -huh. a los dueños, a los que ahora dicen ser este, coordinadores, directores, funcionarios, eh, les, eh, les, les, les los, los vuelve locos, uh -huh. los vuelve locos, sí, sí. Eh, porque hay algo que no controlan, y, y esa me parece que es nuestra fortaleza, ¿no? que la, la ecuación de... De, de los oligarcas no cierra porque la gente, ade la, la gente adentro está, o sea, se puede gobernar, pero con la gente afuera, mucho tiempo no, como, no da. De, como decía el informe de cifra que leímos en los primeros programas de, de allá por febrero, eh, sobre la descripción de lo que es este gobierno, por cómo está compuesto, quiénes son los personajes que, que ocupan los primeros cargos, son personas educadas en una clase social elevada. ...hijos o nietos de millonarios o de multimillonarios, que se crían en, en colegios privados, en zonas residenciales o muy lujosas de los alrededores de la ciudad... ...o dentro de la misma ciudad de Buenos Aires, que después eh, nunca pasan por una universidad pública, por una escuela pública, y que inclusive pese a todo deben hacer posgrados porque la, las universidades normales todavía tienen currículas que tienen una impronta popular y todavía hay demasiada enseñanza humanista en eso entonces recurren a los posgrados y, y hay todo un capítulo en el informe de cifras que habla de los posgrados que hacen las distintas universidades del mundo generalmente internacionales, la de Harvard es una de las más conocidas en Estados Unidos, pero hay muchas otras donde los tipos son entrenados a... Desensibilizarse sensibilizarse totalmente a, a, a, a aplicar esto que dicen ellos bueno, esto hay que hacerlo porque la ciencia económica dice que esto es lo que hay que hacer sí. y se aíslan totalmente de la comunidad que viven ya ahí ya estaban bastante aislados y ahora están totalmente aislados claro, ¿no? yo pensaba eso, yo pensaba les, les alcanzaría antes de hacer un posgrado que además pagan sí, ¿no sí, cierto sí, fortuna, ¿no? fortuna eh, con abrir la puerta de la calle y quedarse y sí. un rato en la vereda sacar una sillita, quedarse un rato en la vereda y ver qué Miren, le pasa a la... <risa> yo les voy a contar <risa> una anécdota de, de que yo creo que lo ha contado se la ha contado a usted, la hemos contado en algún otro programa no hace mucho tiempo yo era taxista y tenía un radiotaxi que tenía que ir a buscar a unos chicos eh, eran unos chicos que vivían en Recoleta y se habían mudado a Olivos póngale. entonces seguían yendo el resto del año a un colegio de Recoleta tenían que viajar de Olivos a Recoleta y eran chicos de 10, 12 años que nunca habían hecho ese periplo si fuera de los autos de los padres o en el mundo cerrado de los padres no y subían al auto mío y Por ahí parábamos en un semáforo y venían unos chicos a pedir moneda o a limpiar los vidrios. Y estos chicos realmente asombrado y me preguntaban muchas veces a mí, ¿y estos nenes de dónde son? entre asustados y asombrados, porque para ellos era un mundo totalmente... Y no podían ver como chicos de la misma edad, desarrapados, sucios, eh, flacos, o de, mal sí. alimentados, eh, limpiaban los vidrios, eso es algo que ellos totalmente desconocían, no habían visto nunca en 10 o 12 años de vida que llevaban. ¿no? Bueno, y eso también les pasa a esa clase de uh -huh. personas que son los conversos, uh -huh. los, los grandes conversos de la historia que uh -huh. se solidarizan con las clases populares, uh -huh. eh, pienso en, en muchos, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿No? Eh, ¿Que un día conocen eso? Eh, es, el, es el impredecible y el, el imponderable que, uh -huh. que que algunas veces esto, ¿no? Les, les produce un asombro filosófico al principio, pero después viene viene la reacción y, y son perseguidos. Y, ¿Y, y es y ahí esa donde esa capacitación que adquirieron por tener este por tener posibilidades económicas superabundantes se trastoca en un elemento a favor de los pueblos no digo cuando digo tipo me, me imagino tipos como Fidel o como Lenin mismo que venía de una familia que en, en esa Rusia tan sí. castigada no estaba tan mal parada que lo pudo hacer estudiar de abogacía pero bueno, esos elementos se trastocan cuando se da vuelta la cabeza de muchos de Rodolfo estos, Walsh Rodolfo aquí, ¿no? Walsh no sí. el Che Guevara mismo que venía de una familia sí. los, los Guevara que sí, no tan acomodada, pero de pasar pero digamos que, que venía con una impronta todos ellos estudiaron y una impronta ideológica o sea, los Guevara que los Lynch que Macri en cualquier momento se pone una boina pero yo creo que Macri en cualquier momento hace, pero no es sí esto tan mal que prefiero que siga haciendo esto miren, ¿no? <risa> bueno le voy a le traje musicalmente ahora la etapa de, de eh, música relacionada con los trabajadores pero un hermoso chámame, eh, de con letra de Teresa Parodi música de Antonito Tarragorros que se llama El cielo del Albañil. hermoso, ¿Hermoso. visto a, a los troperos a, or a orillas de los caminos Que se sientan, ¿no? Y así en cuclillas. Están ahí, Antonito cuenta, sí, cuenta la, pues, historia. La, la historia. de dónde no, le inspiró su música. Ve que... Metió, yo que eh, teníamos, en casa, negocio, que en viejo? teníamos negocio en, en flores... Teníamos negocio en flores, le estaba contando Varela. Pero bueno, es muy eh, muy de, escuchamos estamos esperando. No, no, voy a decir, esto de, de, de los zapucay, en esas flores, de ahí, de, de, de la zona cercana a la plaza, este, era tan común cuando hicieron todos los edificios nuevos, ahí, por Culpina, Varela, Falcón, sí. Alberdi. Era tan común. ¿Qué nombrecito es Falcón, Alberto? No, qué que le haga, es que... son los nombres de las calles. <risa> <risa> sí, es, y cuando yo era adolescente y trabajaba en ese negocio, esos zapucáis se escuchaban. Sí, sí. Se escuchaban permanentemente en esos edificios de, de, de compañeros correntinos que hacían su trabajo como albariles. Dale. Este, y acá lo nombra, bien. Dale rebocito, dale. Claro. Rabosita, dale. Cerquita del cielo Entre los andamios Sentado como un tropero le está mateando Igual como si estuviera En medio del campo Debajo de alguna sombra Junto remanso Hablando pocas palabras Lo no he sin z como nie ma, bo estirando muę y le el parece a la, que si suelta un sapucar, los le han de oír, en la estancia del que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando detrás del vuelo adherido Haremos que en esta versión cantan en dueto, porque esto es un, un larga duración, eh, llamado eh, Teresa y Ramona, uh -huh. entonces can, canta en dúo eh, Ramona Galarza con Teresa Parodi, ¿eh? ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a escuchar algunos llamados, por favor, querido Lucho. Hola, chicos, soy Estela Barraca, yo hoy los saludo porque, bueno, no, hoy no laburo y generalmente sí, es la primera vez que los escucho. Y les quería dar mi, mi sorpresa con un señor que se llama Di dijo que estaba muy contento con lo que había logrado Macri en tan poco tiempo, y la siguiente noticia era que bajó un 6% el consumo de la carne. El señor Di se puede meter su alegría bien en el orto, eh, ese de la Volkswagen, ...que se vaya a cagar... ...un besito... Estela la barraca... muy eh, bien. Nuestro, nuestro, nuestros oyentes... ...están cargados de sutileza... ...estela nació para sentido. ser oyente nuestra... ...se está descorriendo el Estamos bien, ...estela... ...estamos totalmente de acuerdo... ...además... Eh, ...dale, dale Lucha... ...la verdad que yo... De, ...me di cuenta... ...de las mentiras... ...de este gobierno... ...del sueño de Macri... ...la verdad que me di cuenta... ...a tiempo... ...fui una de las primeras... ...que decía a todos... ...son mentiras, son mentiras... ...la verdad... ...que si no saben sacar... Un, este, el subsidio, dividirlo por los 40 millones o por 30 millones de personas, que se vayan al trabajo pero de bromar es una locosa de loco, eso 5 mil es pesos no, no, para lado. una familia que pagaba 400 pesos, pues observemos no, la no, ira yo, a, la a mí sí, yo pagaba no 78, 200 Depende, lo siento cuando gastaba más, ¿sabes cuánto me vino? 2.000 pesos. Uh -huh. Bueno, lo, eh, pagué 900, lo otro menos 900 y voy a pagar bajo protección. Sí, no, no hay, eh, primero que, que nada, nada duda, digamos a eh, los que no hay que pagar nada. No hay que pagar. No hay eh. que pagar. Por ahora sí. no pague. Si es del sí, no gas. Creo que, el gas tiene una cautelar el gas a nivel no, no hay nacional. Que el el agua no se corta, que aclaremos que el agua no se puede cortar. Eh, y la electricidad, bueno, la electricidad, hay que animarse, hay que animarse y no pagar, ¿eh? Bueno, llegamos al top ¿Vamos uno más? Dale uno más, dale No, compañero, vamos a poner un poco de orden Y como decía el Vasco, aclaremos <risa> Y qué cacerola? Se arma cuando los futuros caceroludos Tenían la guita en el corralito y no la podían sacar uh -huh. Cuando la sacaron, desaparecieron Pero el primer cacerolazo Que si bien se origina en Chile contra Allende Acá fue contra de la Rúa Si la memoria no me engaña Una tarde, a las seis de la tarde Después de la renuncia del Chacho, si la memoria no me engaña. Así que aclaremos aclarémoslo, decía el Vasco. No sí. confundamos a Sarri con Parralgán. Sí, coincido, eh, esposa, no coincido, eh, sí, coincido sí, sí, sí. sí, cuando renuncia sí. el Chacho, sí, sí, sí. Sí. Creo que ahí hay un cacerolazo. Eh, y, igualmente, digamos, los instrumentos de protesta popular, no tienen ideología, uno se expresa de la manera que se expresa por ahí los sectores medios recurren a la cacerola porque no, no digamos no tienen petardo ni bomba molotov <risa> ni, ni rifle improvisado <risa> ni faca porque eso lo hacen lo negro ¿vale? la vamos a decirlo con toda la neta ¿eh? la, la que palabra que... cacerola acá como mandó Andrea pero yo estoy seguro no de que muchos lo de... acá los que nos llaman todos sí. del palo ¿no? pero hay muchos que están puteando y gustaron Macri sí, no que y y a... ninguna duda que que para y algunos de los se lo a... por ahí pero algunos de nuestros van a salir con una cacerola también seguro ayer sí. déjenme que les cuente una, una anécdota dale, dale. de ayer en ah Dale, bueno, dale, dale, sí, dale. sí. Eh, Estamos pasados por el no portal, dale, dale. Ayer eh, en, en el acto en la exesma, en el espacio de memoria... Eh, que vamos a hablar de eso. Sí, ahora. que vamos a hablar ahora por la libre, libertad de Sala Estaban Tati y Lita, ¿no? Ah. Tati Almeida. Y Lita Boitano no. uh -huh. Sí, que son como una especie de, de par, dúo dinámico ah, eh, potenciado sí, sí, al, sí, sí, sí, al, sí. al infinito. Ya se ha visto. Eh, la acción. Y, y que a mí me quedan resonando. Yo les comentaba a los... ...compañero del Ministerio de Justicia... ...que de las juntas internas de ATE... ...fueron los que organizaron la, la charla... ...a mí me quedan resonando... ...porque tienen una sabiduría... ...y una solvencia para... para... ...y ayer Lita decía... ...se acuerdan, miren... ...dice, es fundamental la unidad... ...así que no se peleen... ...y... Eh, ...ustedes no desestimen... Eh, ...las manifestaciones relámpago... ...porque ustedes... ...se van y... ¿se acuerdan qué lindo era? Cortás durante 10 minutos y cuando desplegás la bandera y, no sé, y son claro son dos o sea realmente ellas a sí mismas experiencias que han vivido sí y, sí, y, y que nos y Y que a veces nos ven y nos, nos ven un poco desanimados, cansados y no sé qué. Y realmente muchos de nosotros decimos no tenemos derecho a, claro, a nada, a esa, de nada, claro, de nada. Viendo a esa viejita. Así que sí, no, quería, quería... Extraordinario la, la, la, la anécdota. Dale lucho con la tanda, dale. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. No.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 Bueno, tercer bloque de, para el pueblo, lo que es del pueblo, eh, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Retiro los teléfonos, 4524-7816, 4524-7816, estamos emitiendo de los estudios de AM740, aquí en Villa Urquiza, radio rebelde, una radio rebelde de verdad, eh, como la cubana. Y con dificultades, tenemos este, se ha abierto un, un pedido a los oyentes para colaborar con la radio, después vamos a ver si conseguimos la, los datos para hacer los aportes. Eh, es una radio que ustedes la escucharán, prácticamente no tiene publicidad, nos financiamos con el aporte de los distintos programas que, que concurrimos aquí, y y la verdad que se hace cuesta arriba por y encima el, la afectación de los tarifazos también le corresponde a esta radio que se maneja Exacto. casi todo con electricidad así que bueno eh, vamos a, a pedirle a los compañeros que nos escuchan que participen de una manera más intensa aparte de llamar y colaborando con la radio después vamos a dar algunas nexos o conexiones para hacer el aporte eh, le, les decía que tenemos llamados, llamados de los oyentes que vamos a dar, vos tenés María ahí un, un aporte interesante de un compañero de, decilo, dale Sí, Adrián nos, nos decía que no nos olvidemos que la primera independencia fue la de Haití, Ajá. la Revolución Negra en, en 1804 Ajá. así que, bueno, el compañero es historiador así que... Sí, lo que pasa es que por ahí lo, los venezolanos Hablan del de territorio continental y no incluyen por ahí la, de, las repúblicas insulares o la, la, las islas del Caribe. Hay, hay que ver cómo es esa interpretación, pero es, es bien importante lo que decís vos. Bueno. Sí, y además recordarla también porque es una de las de las independencias borradas justamente por ser una, una revolución negra, ¿verdad? Sí. Y, o sea, just, y la primera independencia fue una revolución negra. Sí. Y cuando, cuando debe huir por primera vez eh, Bolívar, que estaba combatiendo al ejército español y al mismo tiempo tenía enemigos de adentro eh, va a, a Jamaica donde escribe su famosa carta de Jamaica y también en el camino pasa por Haití a buscar el apoyo del, del pre presidente negro aquel uh -huh. de, de esa Haití liberada y lo logra y recordemos también que Haití es uno de los que ofrece refugio a los peronistas cuando lo, el golpe uh -huh. del 55 sí. ¿eh? en la embajada sí, de Haití sí. se refugian Muchos compañeros, ¿eh? Eh, abre sus puertas esa embajada, ese pequeño y pobre país del sí, Caribe. Y a los que trabajamos en derechos humanos, además, es un, es un antecedente fundante uh -huh. de, de los derechos humanos, porque hubo muchas alianzas, muchas eh, idas y venidas, eh, alianzas cruzadas uh -huh. eh, entre los franceses, y, y, y bueno, es bien interesante de, de estudiar sí señora. la revolución haitiana. ¿A ver más, más llamaditos tenés ahí, Lucho? Hola querida rebelde, muchachos del pueblo, gracias por estar Julio de Palermo. Eh, maravillosa la alusión, la alegoría de la línea de 100 metros. Me permito agregar esa esa misma alegoría para la descripción de la salud mental de unos cuantos. que eh, Deben estar a 20 centímetros de la demencia, sin embargo se creen educados, lúcidos y esclarecidos y les encanta aplaudir a su propio verdugo un abrazo grande muchachos, gracias gracias por estar Bueno, yo gracias, le, gracias. Le, muy bueno el ejemplo suyo, sí. Fanesi, y recuerdo que nosotros entrevistamos aquí a un, un sociólogo, un investigador rosarino, Jaime Fernández Miranda, uh -huh. que nos hablaba del sujeto político escindido, quebrado, porque lo, los medios masivos de comunicación y muchos otros factores hacían que las personas no, no distinguieran cuáles son sus propios intereses. Uh -huh. Por lo tanto, a veces más que estar enojados, Con, con estas personas que equivocadamente, una porción, no todos por supuesto que yo siempre pensé que en la Argentina hay un 30% de la población que suscribe a las políticas macristas eh, es, son políticas que, con las cuales se sienten favorecidos y las van a votar y las van a votar siempre pero ellos han logrado acumular un 20% más de población que es un 20% de población que no debería estar ahí pero sobre la que han operado Eh, no solo los grandes medios sino a, opera desde el, desde el colegio desde que vas al colegio desde que vas desde al jardín de sí, infantes, desde, sí. desde que mamás eh, desde el, que tomas la teta de tu te mamá opera el sistema el sistema te hace una propaganda con un tipo vestido que es más lindo que el diablo con un coche que es de último modelo del de Mercedes Benz y una mina que nosotros ni en los mejores sueños podemos obtener este, para vender un perfume entonces desde chiquito te están metiendo eso en la cabeza lo que dice el oyente es tal cual en este caso yo Suscribiría o, o modificaría la palabra le, demencia, aunque en parte es un trabajo sobre la. Lavado la, de cerebro, le decíamos. Escuchar, sobre la psique humana, ¿no? quizás descubierto, de, ya lo había mencionado Marx en. En, en, sí, mi, sí. en mi escrito que es la alienación sí, sí. la única forma de someter a las masas, a las multitudes a sistemas que no le convienen creo ¿no? que Jaime decía el sujeto social enajenado también, o, bueno, la alienación y la, y la enajenación son los elementos con que trabajan los sistemas históricamente, ¿sí? también mm. para no el nuevo, feudalismo Pero, el eh, esclavismo, de, de la misma manera se trabajó para lograr que las mayorías no, de, no despellejen a los que los estaban explotando. Pero al mismo sí. tiempo María vos dabas hoy el ejemplo de cómo nosotros dentro del, del sistema global encontramos hueco y metemos nuestro programa y, met y utilizamos las redes en beneficio propio, pero ellos también, por supuesto que ellos son los que mejor manejan eso indudablemente, vos ¿Sí? sabés que decía justamente Jaime Fernández Miranda que eh, el macrismo hizo del el uso de las redes sociales uno de sus principales instrumentos de campaña Sí, eh, un, una de, los, de, de las ideas que también eh, barajábamos entre los compañeros cuando charlamos de estas cosas decíamos es la idea del depredador que tiene que convencer a la presa uh -huh. de que no lo va a comer hasta último momento uh -huh. me parece que esa es una imagen de, bueno eh, de este momento uh -huh. porque comunicacionalmente el macrismo siempre nos dijo, no, vamos pobreza cero, hambre cero ¿no es cierto? o sea, tiene que lograr acercarse a la presa eh, eh, haciendo que la presa se convenza de que no lo va a comer, pero él sigue siendo un depredador y nosotros los, los laburantes y el pueblo la somos mi... yo lo que sí. lo que y, invito a ref... perdón, sí. y, y, y lo que decían de esto de, de, de los chicos y eso eh, ahí se, nosotros tenemos un piso muy, muy importante, porque este, esto lo digo por experiencia también, este, porque en el Museo Malvinas hacemos guiadas y, uh -huh. y recibimos a, en, los chicos. En, en los dos años que tuvimos eh, en el gobierno anterior recibíamos eh, contingentes de chicos de todas las provincias por uh -huh. los convenios que teníamos con con el Ministerio de Educación y el, la base de, de la educación que hubo en estos años con Pacapaca, con Canal Encuentro con Samba con Zamba eh, es, es un piso que ellos es, eso es una grieta que no, no se la tienen uh -huh. no se la, eh, no la van a, eso, eso sí que es no, no un lo pueden valor adquirido no, no lo pueden, te, te explican los chicos te explican la historia eh, ya. Uh -huh. a ver, eh, vamos a escuchar a Samba en el programa, de hoy, Hoy, eh, el nuestro samba porque ahora sale hoy salía un samba mitrista Rafa, eh, hay un samba mitrista un el, samba... el macrismo tiene un samba mitrista pero será otro personaje o es el mismo personaje no sé si, que hace puede ser el... como Michael Jackson que lentamente se va a aclarar la, la porque pues... es formoseño samba sí, Pro, sí es formoseño. prontamente se le puede aclarar la piel sí. es probable pero como colorario de esto saben lo que yo le, que invito a reflexionar a, a los oyentes de muchos compañeros yo no sé si nos podemos enojar con los que votaron a Maque porque ese segmento que votó Maque tenemos que convencerlo y si uno lo insulta o lo desacredita es difícil convencerlo yo creo que tenemos que reflexionar desde ahí hay que invitarlo eh, diciéndole bueno nos equivocamos todos nos equivocamos en la vida y sin jactancia porque todos nosotros sí. nos equivocamos muchas sí, veces muchas veces nos equivocamos también la verdad <risas> quedaba un llamado? ¿Luchingo? Dale hola muchachos eh, habla Pablo de Florida Estaba escuchando el programa, bueno, admiro la verdad que el humor que al menos se toman de esta pesadilla, y en un momento planteó uno de los conductores en qué mundo queremos vivir. Yo creo que hay que subir la apuesta y terminar de seguir trabajando sobre las categorías que manejan estos sinvergüenzas, y ir por las seis horas o cuatro horas laborales para que podamos trabajar para vivir. Y en todo caso, si quieren ser más ricos, que pongan por lo menos seis horarios rotativos en, en su fábrica. En su... Sí, totalmente no eh, de bueno, De hecho, en Francia, usted sabe que en Francia el viernes ya es feriado hace muchos sí, años. Sí, ¿eh? sí, O sea que eh, los países desarrollados van eh, acudiendo. Lo que pasa es que el problema es que los financiamos nosotros esas cosas, ¿no? Es que las los financiamos nosotros y ahora se les está cayendo. No sé si hay otro llama. No, hay un llamadito más, Lucho. Uno más, dale, dale. Hola, buenas tardes. Habla Facundo de Avellaneda y era para... Se me ocurrió una idea. De hecho, esto derivó de la entrevista con Moreno de que no se puede poner en los distintos programas de la radio segmentos del documental en el cual habla Perón actualización política y doctrinales para la toma del poder. ¿Esto porque Me parece lógico, teniendo en cuenta de que se... somos peronistas de que ver la opinión de Perón sobre determinados temas y conforme a es a ello tomó en una determinada postura. Eh, muchas gracias. Bueno, de hecho sí, nosotros pa lo pasamos... Sí, ca pa cada pasado. tanto, quizás no específicamente actualización doctrinaria, pero y la este, revolución, es, las dos grandes películas hechas por eh, Soldanas y getino son La Revolución Justicialista y Actualización Doctrinaria. Exactamente. Mm. No, me quería detener, por eso le pregunté a, a Lucho si había otro oyente, en, en, el, en el primer oyente, porque esto es... Creo que es un debate que deberíamos volver a retomar, porque ahora lo que se está desarrollando es el avasallamiento de todos estos derechos, inclusive en Europa, fundamentalmente en Europa, ¿no? Pero fíjese usted que esto... ¿Cuánto, cuánto necesita un hombre, un ser humano, para... digamos, para... para costear lo que consume ¿no es cierto? ¿cuánto, cuánto trabajo necesita hacer? una de entonces, las cosas que es más... es un debate que nunca se da No, pero yo iba a esto entonces, que las grandes empresas acá lo que se da es un debate de hace en los últimos 40 años uh -huh. en que la tecnología ha desplazado al hombre entonces los grandes empresarios lo que hacen es comprar una máquina, instalar una máquina que este, le representa el trabajo de decenas de trabajadores, con lo cual tiene un solo tipo que con, una, con unos botones maneja esa máquina y le saca trabajo a una cantidad importante de, de, de compañeros. para acá el debate debería ser otro, si la, si la tecnología, la maquinaria se hizo para poder desarrollar una mejor confortabilidad en el laburo, para, para que el laburo sea menos duro, para colaborar con el mejoramiento de las condiciones de trabajo, lo que habría que debatir es cuántas horas necesitamos trabajar para cubrir lo que consumimos. Y entonces, el debate sería, bueno, que las máquinas, por supuesto, que hagan más menos dura la, la velada de trabajo de un ser humano pero que esos seres humanos trabajen menos horas porque en este caso la máquina lo que hace es beneficiar al patrón, que se llenan los bolsillos y después se producen las inequidades que se producen con pocas personas que tienen fortunas incalculables y montones de trabajadores que apenas ganan para ver. entonces la tecnología, en realidad en vez de venir a mejorar el escenario laboral de los seres humanos lo que viene es a generar Es un elemento más de explotación. Un, un, un, elemento, más de, no, un, un, un elemento de concentración económica. Uh -huh. Porque si usted con una máquina hace lo que hace con 10 trabajadores, y a 10 trabajadores lo deja... Ya no explota nadie. Esos 10 trabajadores se van a la lona. Esos 10 trabajadores ya ni son explotados ya ni pueden vivir. Y el tipo lo que hace es seguir concentrando... Dentro de su bolsillo, grandes este, grandes porcentajes de, de ganancia. Entonces, bueno, yo creo que ese es el debate que hay que dar. Sí, yo... Y eso sin sí. tener en cuenta lo que es eh, la reproducción del capital que, eh, independiente de toda producción, ¿no? Porque también. Exactamente. Es, es... Y recordemos cuando. La financiera y cuando en esta etapa que terminó en el 2015 quisimos imponer leyes que otorgaban a los trabajadores. El control, por ejemplo, de los balances de las empresas. Que los trabajadores, los gremios, con una representación, que se hablaran paritarias en los convenios colectivos, ¿cuál es la ganancia que tuvo esa empresa? Acceder a los balances y ver cómo se distribuye. Uh -huh. Porque eh, a vos te piden austeridad, ¿y cuál es la austeridad que hacen ellos? Imagínate si con la ley de medios tuvieron la reacción que tuvieron, imagínate uh -huh. si les discutís plata. Uh -huh. Claro, porque en realidad ahí lo que era, era un porcentaje de ganancias a distribuir entre los trabajadores no era ese el problema de las patronales el problema de las patronales es lo que dice Varela, que si eso se daba los trabajadores tenían que tener acceso a los libros, y es eso lo que los puso locos, uh -huh. porque en realidad es como vos decís, María en qué se basa el aumento de un producto cuáles son los elementos, de los costos El nivel, este, el, el nivel de incidencia de los trabajadores en esos costos para determinar que algo valga tanto o que aumente tanto eso es un descontrol absoluto que nos lleva a la inflación, la inflación no viene por lo que dicen estos delincuentes este, con, con saco y corbata que dicen que es porque este, se dan subsidio porque se le da la maquinita por, porque no se hace un trabajo serio y no, se, no nos insertamos en el mundo no, mentira, la inflación se de se da porque hay 500 empresas que son las formadoras de precios que nadie controla. ¿Por qué aumentan las cosas como aumentan? ¿Cuál es la razón de que un celular valga tanto, una zanahoria claro. valga tanto o un pantalón valga tanto? ¿De, de dónde sale el, el, el, el, este, el método para decidir cuánto se aumenta? Del solamente y, y nada más que por el nivel de este, ambición de los dueños de las cosas, que en este caso son estos perfectos este HDP, que son los grandes poseedores de, de todo lo que hay, ¿no? los capitalistas. Bueno, les propongo eh, musicalmente recurrir ahora a un género que es el rock, roll, el rock and roll, el rock nacional, que también habla de los trabajadores, y después la invito María a describirnos lo que fue el acto eh, por Gracias la libertad por de, Lima, de Milagro Sala en la ESMA, Y una actividad que tenemos nosotros en la isla, más también vinculada a esa actividad, lo que vamos a describir después de escuchar a Morris con su famoso pato trabaja en una carnicería. Ah. Todo empezó con el chiste que decía: es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería que algún día nos envía. Eran los días, los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los bocetales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. Comunismo resto complicado. Lo tuyo, mío y lo mío es mío. Os has llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso está. el burgués más corrido que existe te engañas pensando que sos un hippie vos explotas a todos y no das nada y eso es ser el peor capitalista cuando tenés te haces el burro viviste arriba que has Te de reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente, otros te proporcionan lo necesario, y vos seguís creyendo que es lo corriente. Estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, cómo engañas, sos de mentiras ya no. Pato trabaja en una carnicería Pato trabaja en una carnicería sonido del helicóptero, ¿eh? qué cosa, uh -huh. qué reminiscencia me trae, si le sumamos la cacerola, algunos cuenta gaso? Bueno, esc escúcheme María, eh, se hizo en el, el edificio recuperado de la ESMA un, una, una movida que usted contaba alguna... Algunas intervenciones de Tati Almeida, de Lita, sí. Lita Botier, Boitano, pero también había otros compañeros, estaba el Tanito Catalano... Estaba Daniel, el Tanito de Catalano, secretario general de Ate Capital eh, también estaba había una compañera, no recuerdo ahora cómo se llamaba, una abogada... Eh, también estaba represent en representación de los curas Opción por los Pobres... Eh, ah, el, el, el cura de Quilmes, ¿no? El padre Ricardo, sí. uh -huh. este que es eh, también, Lita, eh, en, en una de sus memorables citas, eh, eh, Ricardo explicaba que era diácono que no era, que tenía esposa, entonces Lita le decía, usted, usted es un vivo... <risa> Ay, qué graciosa que son esas mujeres, por Dios. Sí, y eh, estaba el Coco, ¿no? En la Tupac. El Coco Garfagnoli, sí, sí. Eh, Garfagnini, perdón, Garfagnini. Sí. Garfagnoli era un jugador. Me cago. Sí. Bueno, no, eh, también vinculado con lo de Milagro, eh, y hablando de los curas en opción por los pobres, eh, vamos a hacer una actividad importante en la Isla Maciela ahí, Cruzando el Riachuelo, a penitas por el puente de Avellaneda, está la Isla Basiera, uno de los barrios más pobres del, del país, no de la provincia de Buenos Aires solamente, sino del país, que durante estos últimos años, estos últimos dos años, ha, ha vivido una recuperación importante, sobre todo en infraestructura, pero sigue siendo un lugar de alta pobreza, es donde fue Cristina, hace un, un par de meses atrás a visitar la parroquia, eh, convocada por Paco, de Paco Olveira, que es un, un compañero, Francisco Paco Olveira, que muchas veces participó de nuestro programa, amigo, compañero de, de ahí del barrio. Y con él y con la CTA de Vallaneda tuvimos la idea, como peronistas de base, como agrupación en Barilcay, de hacer una también nuestra nuestro aporte a la libertad de milagro. Vamos a hacer con artistas populares que forman parte de nuestra agrupación y artistas populares también vinculados a la setea de Avellaneda y a la parroquia, vamos a hacer un mural ahí en, en la calle Las Heras, eh, en el paredón de la cancha de Santelmo. Ahí el Club Santelmo tiene su estadio, su pequeño estadio, ha hecho una tribuna nueva. Justo abajo de esa tribuna nueva en la calle Las ceras hay unos paredones y las, las, las, nuestras artistas van a pintar un mural alusivo a, al pedido de Libertad Milagrosa, la que va a ser este domingo a las 11 de la mañana así que están todos invitados y eh, por ahí hacemos algo para comer viste algo para picar, vamos a ver que nos da el cuero para para alimentarnos un poquito qué lindo bueno, está invitado ya, ya que estás también invitada, María. Uh -huh. vamos a, a ver dame, dame un par de llamaditos más porque hay, hay un montón más pero vamos a ir de a poquito dale buenas tardes compañeros un abrazo al programa me da mucha pena Cuando en una oportunidad tan importante como este de centenario, nos decimos feliz día de la patria, uh -huh. a menos que seamos insensibles o incoherentes, la pregunta a qué patria nos referimos o deseamos, a la financiera, a la de fondo monetario, a la de los préstamos uh -huh. y endeudamientos, a la de los... De, de, de, la bicicleta financiera, la de los juicios, la de la entrega de las tierras a base Sí, la bueno. patria contratista compañero la judicial ¿eh? la patria judicial la, la familia judicial, judicial de la, que acá. la patria contratista que son las empresas que viven del estado pagando cometas para recibir fortunas ¿sí? bueno, y que... eh, eh, voy voy a voy a hacer un, un, un pico de optimismo porque me faltó decir que ayer una de las intervenciones de tati porque claro estábamos hablando eh, desde lo legal de las posibilidades de Milagrosalas y otros siete compañeros que también están presos en eh, Uh -huh. eh, y lo que decía el, el tanito de catalano ¿no? que allá uh -huh. eh, eh, portar una pechera de ate portar un, el, el uniforme de la Tupac es razón suficiente para, para ser perseguido uh -huh. Este contaba Eh, que, que sufren un hostigamiento. Eh, que unos, por ejemplo, decían: Me rompieron todas las macetas y yo me dedico a, a las plantas, claro, ¿cierto? Buscando claro. plata. O sea, es, es es una intervención mediática espantosa. Pero Tati, en un momento, porque claro, eh, expusieron todos y la cosa es difícil, ¿no? Son sí. casi 200 días que, que, que los compañeros están eh, siguen Encarcelado. ahí. Encarcelados. Encarcelados. Eh, sí presos del poder político de Morales sí, sí, rehenes rehenes, rehenes de... de Morales exactamente y eh, Tati eh, nos, nos, nos levantaba diciendo muchachos ayer hubo un hecho espectacular que lo militamos y que fue Chau, pérfido. Uh -huh. Y no obstante eso, ahí levantamos, entonces todos nos sentimos uh -huh. que no son ellas las madres, ¿no? Las sí. madres, abuelos, las, los hijos, madres, sí. este, los familiares. Un tiro para la justicia. Sí, y que ponen las cosas en perspectiva también. Uh -huh. y que no, puede. Sí, y que... Cuando uno sí se puede, sí se puede, ¿vale? no, cambie de frase, no lo es posible, de es posible, ¿Es de? nosotros lo decimos con claro. podemos. Sí, sí. Bueno, bueno. <risa> a por ello, ¿Por qué no dice a por ello, también claro. como cantaban los, los, los, los la, la, la, Listen, sí, de la hinchada española, déjese ese se Sí, sí, eso, eso, A por ellos, a por eso, ellos. Eso. No, y decía, y ahora a por a por a por el cargo de lo Parcino del Colón. Sí señor. Sí, sí, señor. sí, señor. Hay que ir ahí. Bueno, vamos a la tandita que ya nos pasamos de vuelta, dale. Noticias. Noticias. Noticias. Economía. Juan esqueretti consideró que hay bases sólidas para un crecimiento de la economía. El gobernador de la provincia de Córdoba convocó a la unidad nacional con el objetivo de alcanzar un desarrollo económico con justicia social, ya que, a su juicio, existen todas las condiciones para que el país pueda crecer. Hago votos para que en este bicentenario de la independencia de nuestra patria, los argentinos nos unamos más y trabajemos juntos para lograr el progreso y el desarrollo con justicia social, dijo Schiaretti en el marco de los actos por el 9 de julio celebrado en Córdoba. América Latina. Nicolás Maduro destituyó al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. El presidente de Venezuela dispuso la medida sin precisar las razones, al tiempo que ratificó en su cargo al ministro de la Defensa y a otros altos mandos del ejército. Sin embargo, Maduro dijo que en los próximos días dará nuevas tareas al mayor general desplazado, a quien agradeció por su trabajo, dedicación, honestidad y moral. La Guardia Nacional Bolivariana ha sido criticada duramente por la oposición venezolana, por su participación en la represión a las protestas antigubernamentales, por supuestos atropellos contra diputados opositores y por verse involucrados en actos delictivos deportes. En las condiciones en que está la AFA, es imposible que Bielsa dirija al seleccionado. Así se refirió el ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa, Claudio Vivas, al considerar imposible el regreso del entrenador Rosarino al seleccionado argentino de fútbol, debido a la crisis institucional y económica que afecta a la AFA. En diálogo con Radio La Red, opinó además que será muy difícil que el entrenador que acaba de romper su vínculo con la Lazio de Italia, trabaje en el fútbol argentino.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 Eh, como lo vienen haciendo muchos oyentes desde que empezamos el programa. Recuerden que nos pueden ubicar a través de Facebook en la página Peronismo de Base, donde allí volcamos nuestras opiniones, nuestras notas recomendadas, nuestras actividades, eh, nuestras pintadas, nuestros videos, fotos, todo, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra actividad política de peronistas de base, está poniendo Peronismo de Base en Facebook. También les recordamos que, como se, también trabajamos como trabajadores que somos, agrupados en Arte Capital, También participamos fuertemente en la Secretaría de Acción Política de Ate Capital, que conduce nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, eh, en, en distintas actividades. Y ahora, sumado un programa de radio que estamos haciendo por la radio germana Hablar, la radio de Ate Capital. Que la pueden ubicar por Facebook, como Radio Germán Abdala sí, en el nombre de las cosas es el nombre el, del, del programa, programa. Que es los jueves de 14 a, a 15, 15 horas. ¿eh? El primer programa fue ayer, así que estamos recién sí. debutaditos. Eh, y también vamos a tener una página para sí, señor. la Secretaría Política. señor. Una Secretaría de Acción, de Acción Política, Política, una página de Facebook que estamos sí. elaborando. ¿eh? Exactamente, y recordamos también la página de AT Capital, que es org solo. Sí, sí. Bien. Esa está en construcción también, digamos, mm -hmm. funciona, pero la radio todavía no. Estamos tan desbordados de actividades, tanto en lo político de la agrupación como en ATE, en ATE AT, por supuesto, con, protagonizando ATE Capital a la vanguardia de todos los conflictos que están surgiendo, no solo en el Estado, sino apoyando también muchos eh, conflictos que hay en, en el campo del, del trabajo privado, de las cooperativas y demás. Una, una, una conmemoración importante que me hace llegar el compañero Saúl Sandoval de Lomas, como nosotros lo decimos el, el turco o el palestino, recuerda que un 8 de julio, hace dos años, Israel lanzó la operación Margen Protector, con la excusa de terminar con la resistencia, llevó a cabo un ataque indiscriminado contra todos los palestinos, Eh, ...que duró 50 días... hubo 50 días de bombardeos continuos... ...y dejó un saldo de 2.143 muertos... Qué ...y 11.500 heridos... ...hace dos años... ...estas cosas... ...vio como estas cosas que... ...parece que uno se acostumbrara... ...a que Israel mata palestinos... ...niños palestinos... ...jóvenes palestinos... ...y ya es como una noticia más que uno... uno, uno, uno ...eso no es, no es lo civiliza. que logran lo, los medios masivos de comunicación... ...que uno se insensibilice ante noticias de este tipo... ...por eso... Es bueno recordarlo, ¿no? Perdón, o que se confundan, ¿no? Porque el nombre que le ponen, o sea, margen protector, uh -huh. es la masacre de uh -huh. 2000 y dos mil, 2014. 2143 ah, claro. palestinos fueron muertos en los bombardeos. Y una barbaridad, una no. barbaridad. No, pero decía y después eh, terminan esta faena que, como bien usted describe, Varela, de naturalización con un repudio exacerbado cuando algún palestino o algún, algún luchador por la causa de, de todos esos países se inmola y asesina a personas, lo cual nosotros también repudiamos. Creemos uh -huh. que no está bien que nadie se inmole en una estación de trenes o en un mercado y asesine a un montón eh, no de sé. inocentes. Dígalo Pero, por usted. Porque las la estrategias defensivas de los pueblos pueden tener muchas variantes. ¿eh? Puede ser, cada pueblo pelea como puede. Pero digamos que tampoco es lindo que se maten a personas sí, que no tienen nada guerra. que ver. Pero la realidad es que también los palestinos, estos 2.100 y pico de palestinos muertos, también eran familias, eran uh -huh. chicos... Eran Seguramente. Hombres comunes que trabajaban, agricultores o lo que fueran, que aparte fueron masacrados. Que está... Pero no hay una misma... Y aparte están sometidos a la miseria, a la, la, la, la, la subsistencia por mínima. Por supuesto, por supuesto. Pero no hay una equivalencia, ¿no? No, ¿no? Hay una bomba en Europa y es el repudio este, exacerbado de todos lados, que todo el mundo se prende. Y nadie, absolutamente nadie, como usted dice, este, realmente siente una preocupación por algo tan terrible, como decíamos María, tan horroroso como la masacre permanente que ocurre en Medio Oriente, fundamentalmente en Palestina, pero también en Afganistán y en otros países del Medio Oriente que están permanentemente hostigados por los imperios dominantes. Me gustaría relatarles eh, brevemente el, mi presencia en, en el homenaje a los 40 años del, del asesinato de los padres palotinos, eh, y después plantearles en, en, en los media hora de programa un poco más que nos queda eh, eh, abordar el tema de el retorno de la presidenta Cristina, la construcción política los distintos alineamientos que estamos viendo y meternos en eso que mucha gente se interroga, se pregunta cómo, cómo va a ser el, el, el tema quién nos va a conducir que, cómo, en qué consiste nuestra construcción bueno, para darle a eso con todo Pero bueno, asistí, el, el, la iglesia de San Patricio está ubicada en una zona muy acomodada de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Belgrano R, Coulans, eh, eh, esos son los barrios que, a, que afecta la, la, la iglesia, la parroquia, una bella edificación de estilo irlandés, eh, en la calle Estomba y Echeverría, donde militaban hace 40 años tres sacerdotes y, y dos este, seminaristas. La, la, En realidad, la tarea que se les recriminaba era ayudar a, a los que menos tienen del barrio, de, de la zona circundante, porque siempre, por más riqueza que haya en un barrio, siempre alguien tiene que laburar, ¿vio? En, en, en esos lugares, y siempre hay alguno que asistir. Y esto, estos padres, como los de opción por los pobres, en este caso de la congregación palotina, uh -huh. se ocupaban de eso. Aunque también se agregó ahora una propuesta de la que la Iglesia forma parte de abrir los archivos sobre los episodios que tienen que ver con eh, sanciones que pone la Iglesia a ciertos fieles que no, que no cumplen ciertas normas. Y aparentemente estos curas habían excomulgado a un hombre muy poderoso que vivía en la zona no se sabe si era un militar o un empresario muy importante, y algunos adjudican esta operación de un grupo de tareas a una venganza de ese individuo. Eh, quizás haya sido una mezcla de cosas, ¿no? Un poco eh, el sancionar a, a tipos que ayudaban a los que menos tienen y cobrar una venganza por, por eh, alguna idea de digna que tenían estos curas y utilizaban el, el instrumento de la comulgación para sancionar a, a algún in, injusto poderoso, ¿no? No, le hago una consulta, por ahí estoy absolutamente equivocado, no fue cerca de lo que fue la bomba que pusieron en la superintendencia. Sí, señor, fue ah, unos, unos días después. Unos días y después eso se por... vincula también. Se con vincula eso. porque en realidad la vinculación primaria era que fue uno de los tantos hechos de violencia, de las tantas masacres que desarrollaron este, los servicios de inteligencia para vengar de, de una manera cruel a esa, a esa bomba que fue puesta en la superintendencia. Y hubo otros hechos, como la matanza, de, se vincula, claro, ¿sí? como la matanza de, de compañeros que estaban detenidos este, y fueron asesinados. Uh -huh. este, también el policía, que según dicen colaboró, que fue dejado en el obelisco, acrillado a balazos y con, y con y signos de tortura terribles, ¿no? Uh -huh. Por eso tenía entendido yo que también se vinculaba con eso. ¿sí? Estos curas eran de origen irlandés. La, la congregación tiene mucha base en la comunidad irlandesa internacional eh, se llamaban Alfredo Liden eh, Pedro Dufo y Alfredo José Kelly y eh, los semineristas eran Salvador Barbaito Doval y Emilio José Barletti uh -huh. fueron asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas el cuerpo fue descubierto por el organista que estaba el, el, el lunes pasado en la iglesia tocando uh -huh. el órgano eh, Lo, lo que me gustaría remarcar de este episodio es que en esta oportunidad la Iglesia Católica Argentina se hizo presente con toda su formalidad y sus máximas autoridades. Eh, ofició la misa el cardenal Mario Poli eh, y estaban invitados obispos de todo el país. De, había, le voy a decir eh, eh, eh, eh, con un toque de simpatía, nunca vi tanto cuervo junto. Eh, y jerarquía de la iglesia. Si bien el, tanto la misa como los discursos no hacían referencia al episodio ni a las vinculaciones ni a los orígenes y, digamos que que fue si, tremendo, además si, porque fue un asalto, sangriento. Sí, no, no hicieron referencia a eso, pero digamos la Iglesia Católica con sus máximas autoridades rindió homenaje a, a estos sacerdotes y seminaristas. Después, al, al final se hizo, hay unos monolitos en la puerta de la iglesia, cinco monolitos que recuerdan a, a los padres, y le dieron la palabra de cierre a Adolfo Pérez Esquivel, cosa que también es importante en algún sentido, aunque nunca dijeron que eh, Alfredo es premio Nobel de la Paz, nunca lo nombraron. Y también se leyó, por parte de, un, un, de una de las máximas autoridades de la congregación palotina, un irlandés que hablaba bastante bien el castellano, se leyó se una carta del, del Papa, Francisco, que había llegado ese día, que el Papa decía que había conocido a Alfikelli, uno de los asesinados, y que resaltaba su, su amor por, por los que menos tienen. Bueno, no pasó de esto eh, la intervención de la Iglesia, pero quiero remarcar el gesto político de considerar, después de muchos años, eh, a estos eh, compañeros eh, como eh, miembros de ese culto, ¿no? No, o sea es el primer es un pequeño avance es el digamos, primer ¿no? este es el primer la primera conmemoración hecha oficialmente por la Iglesia Católica de rito romano Católica Apostólica de rito romano de cinco de sus miembros uh -huh. intrínsecamente de sus miembros masacrados por la dictadura de una manera infamante como uh -huh. se refería a María en, en, en las palabras se, se escribió con sangre este, leyendas eh, de, denunciando hipotéticamente lo que habían hecho digo fue terrible bueno es el primer Homenaje, la primera conmemoración oficial de la Iglesia Católica Argentina hacia esto, lo cual es importantísimo. ¿verdad? Digamos que el la Iglesia que estaba usted... desbordada de gente sí. eh, y que la, la ceremonia, a la ceremonia asistió aparte de Pérez Esquivel como figura destacada en Ibarra, uh -huh. que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional mandaron funcionarios de tercer orden. Sí, Esa sí. es la importancia que le dio que le dieron el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Bueno, nada, destacar eso, nosotros también recordamos a, eso, a esos compañeros sacerdotes. Eh, les propongo después de escuchar el último tema vinculado al trabajo, y ahora vamos a vincular eh, la, la cosa afectiva, la relación de pareja, con el mundo del trabajo, y para eso lo traemos a Víctor Jara, en un tema bastante conocido que se llama Te Recuerdo Amanda. Dale. Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte Con él, con él, con él Con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos, te hacen florecer.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 partió a la sierra que nunca hizo daño que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado suena la sirena de vuelta al trabajo muchos no volvieron tampoco manuel te recuerdo amanda a calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, de, de y por Víctor Jara te recuerdo Amanda. Bueno, recorrimos todos los oficios, los laburos. Empezamos con los... Como le gusta a nuestro compañero Purga decir, los recicladores urbanos, o sea, los cartoneros, los botelleros, los cachivacheros. Después pasamos por los, los trabajadores rurales, los peones rurales, con el manco arana. Eh, estuvimos con los trabajadores eh, vinculados a, a la construcción, los albañiles. Tuvimos eh, el episodio del de el, el compañero del gremio del comercio, el el que trabajaba en la carnicería, el ¿no? El, el Pato. ¿Pato? Ah, Pato, Pato, Pato, Pato Pato, el, Pato trabaja. Pato, el que trabajaba en la carnicería y cerramos con los fabriqueros, los... Amanda y su novio trabajaban en una fábrica, Manuel la trabajaban en, una, en la industria, ¿no? Los trabajadores industriales. Así que recorrimos los trabajadores porque pensamos que los trabajadores son la patria, y como estamos recordando la patria, mejor que mejor que escuchar a los trabajadores. Eh, o, o escuchar música que tiene que ver con la inspiración que provoca la, la vida, las relaciones de los trabajadores ¿no? Sí. Eh, es, es, es lo, lo que mejor se nos ocurrió para esta etapa, tenés a, algunos llamaditos más, no Luchito, uno más dale hola que tal muchacho, la primera vez que lo escucho es bueno el programa, pero yo lo quiero opinar este de Mati. este es un satanás que está gobernando, ya no es más, más porque nos está llevando la, al infierno este tipo, la verdad. Uh -huh. Yo lo voté y estoy arrepentido uh -huh. de votarlo. Pero no lo voto nunca más, eh. Bueno. Pero esto Me alegro se que se arrepienta, eh. Va a terminar en un 2001, desgraciadamente. Uh -huh. Yo lo veo mal, esto. La, la, la gente está muy mal, no hay humor. Los restaurantes están cerrando. Bueno, muchachos, que sigan así. Muy bueno el programa, recién los escuché, los enganché. Es, bueno, es la presa mordida, sí. no comida todavía, porque no. Nos sí, bueno, pero bueno que tenga arrepentimiento, que reflexione, eh, también que piense que va a haber un 2001. Nosotros, la verdad, que pensamos que se tiene que ir cuanto antes, porque eh, eh, el tiempo que está en el gobierno es, es sufrimiento de, de los que menos tienen y daño, de, de, de todo, es daño puro. Eh, por supuesto, con organización. Eh, a nadie se le ocurre pensar que la renuncia de, de la Rúa fue antidemocrática, la renuncia de, de la Rúa fue provocada por una rebelión popular que lo obligó a renunciar, a resignar su cargo, y eso derivó en una crisis institucional, pero bueno, nadie nunca describió los episodios del 2001 como un golpe antidemocrático, al contrario, una de las mayores expresiones de la democracia porque un pueblo hastiado gana las calles y revierte políticas que lo afectaban en, en su gran mayoría. ¿no? Sí, y como dicen, el, el, eh, evidenciando el temor que tienen, eh, nos hemos acostumbrado a hablar, nos hemos acostumbrado a comer, nos uh -huh. hemos acostumbrado a viajar, y ahora no va a ser tan fácil convencernos de que todo eso uh -huh. era una condición excepcional. Sí, lo que hay que trabajar mucho es en, en la construcción eh, real y efectiva al lado de los compañeros y también en la conciencia de eh, Colectiva, ¿no? Bueno, vamos a sumar a la, a la mesa al compañero Marcelo Nono Frondizi. ¿Cómo te va, Nono? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, ¿cómo estás, compañero? Hola, quiero recordar hola, que hola, Ma nono. Marcelo, el Nono, es el secretario de Acción Política de Ate Capital, el secretario de Interior de la CTA de los de... Trabajadores y referente nacional de la agrupación en y del Peronismo de Base. No, no, eh, bueno, queríamos empezar a, a debatir el tema de la construcción política, nosotros estamos empeñados en eh, la reconstrucción del peronismo de base, un, una, una vieja expresión del peronismo, una línea del peronismo vinculada con el trabajo con los que menos tienen, eh, tienen antecedentes históricos, hoy decíamos en el programa que, por ejemplo, tuvieron esa identidad política Rodolfo Walsh, este Rodolfo Ortega Peña... Eh, si bien John William Coop no llegó a participar de eso, su ideario fue inspira inspirador de muchos de estos compañeros, bueno, compañeros como Horacio González, eh, vos, vos me ayudarás con más nombres, no, no, pero eh, digamos que esa es la, una de las fuentes de inspiración y, y, y, y, y por supuesto la principal quizás que es la de el Cacho El Cadri ¿no? en Barcacho el Cadri que es un compañero que tomamos como referencia para, para llevar en, en nombre de nuestra agrupación ¿no? sí efectivamente bueno también este, Jorge Di Pajuales uh -huh. eh, Carlos Caride uh -huh. este eh, Lena Villaflor este bueno un sinúfero de el compañero Domingo bueno, Blajaquis de ahí de Avellaneda, claro Blajaquis, este los compañeros eh, Teleroni, uh -huh. Arana, bueno un sinfín de compañeros este eh, bueno Diego y Manolo uh -huh. que eran también habitantes sí, de esa línea bueno acá y tenemos de la mesa de María Beloni sí que nos acompañe. no se crean que no los escucho, Va, bien, bien ahí, bueno. y, no y, y Eduardo Josami, Lila Pastoriza también, que sufrieron cárcel uh -huh. ayer, estaban en el acto, del, en, en el, el acto espacio la S, de memoria, ¿no? uh -huh. claro, y dando, digamos, dando testimonios, y una de las compañeras diputadas que llegó y, y los nombró, dijo, claro, esos eh, nosotros somos periféricos de la historia, ellos hicieron la historia, Josami uh -huh. tuvo claro. ocho años preso, sí señor, o oh, Victorio Paulón, que es un compañero que siempre estamos aquí, que es muy cercano a ese pensamiento también. Eh, no, no, eh, hay muchos compañeros que en estos momentos están preocupados, este, eh, nosotros quizá no tanto, porque hace rato que venimos pensando en, en que hay que construir con los que menos tienen, eh, en los barrios, en los territorios, en los lugares de laburo, el, en los lugares donde se estudia, pero muchos compañeros están como necesitados de ver claramente una conducción, en esta semana mucho se puso el énfasis en, en cada, vez, y cada vez que viene a Buenos Aires de la llegada de Cristina. Nosotros decimos que Cristina tiene un rol importante que puede cumplir, lo hablábamos el otro día con el compañero doctora Michetti de la Federación Gráfica Buenos Aires, que siempre un líder aporta eh, para sintetizar, para aglutinar, pero que uno, a, aparte de eso, tiene que eh, trabajar en la construcción y hablar con los compañeros y juntarnos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que... es simple. A mí me parece que nosotros tenemos como dos o tres ejes importantes para trabajar. Uh -huh. El primero es la resistencia. Es decir, la resistencia, este gobierno neoliberal, derecha, conservador, ampliador, reprim que reprime, que persigue. ¿no? Es decir, la, la primera tarea nuestra es esa. Uh -huh. Y para eso hay que organizar la resistencia y nosotros ahora tenemos un desafío que es este, construir la marcha federal. Uh -huh. Entonces, los militantes del peronismo de base tienen que, que impulsar permanentemente el tema de la marcha federal este, en los barrios, en las fábricas, en las universidades, en las cooperativas. Este, obviamente, nuestro gremio, que fue el que lanzó en, en Fuetra, en un plenario de, con más de 700 delegados, la idea de de organizar la marcha federal con uh -huh. el conjunto del pueblo para enfrentar eh, los despidos los tarifazos el eh, cierre de empresas la defensa de la educación de la salud pública en fin, la defensa de lo que tiene que ver con con, el, con, la, con los intereses de la mayoría del pueblo entonces yo me parece que ese es un problema central así como estamos participando en las multisectoriales ¿no es cierto? Uh -huh. este, en que se están este, abriendo y extendiendo a lo, más, a lo largo y a lo ancho de, de la patria. El si lo, lo primer deber que tiene todo peronista de base es generar los marcos de resistencia que nos permitan, resistencia y unidad que nos permitan a nosotros este, avanzar para echarlo a Macri, como sostenemos, ¿no? es, porque con eso acortamos el dolor del... del, del sí, comercio. es lo que decíamos recién. Sí, de lo que creo que además hay una reacción popular muy fuerte. Inclusive te comento que ayer hubo una reunión plenaria de, de los compañeros que convocan a la, a, la, a la marcha federal este y ahí de, resolvimos eh, eh, cambiarle la fecha porque se van a incorporar los compañeros de... El, la corriente sindical federal de la CGT, donde está Michetti, uh -huh. donde están los compañeros de farmacia. Este y Lesado. El, está claro, sí si está este, y de más gremios y los del núcleo del MTA. Uh -huh. Entonces nos pidieron que eh, como ellos tienen el congreso de la de la CGT el 22 de agosto. La, claro, nos pedían a nosotros si y la podíamos la podíamos cambiarle la fecha y en vez del 19 ser el 24. Uh -huh. Este Eh, y bueno, ahí las organizaciones que estaban presentes, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, bueno, ATE, de, de, de la Federación de Tierra y Vivienda, el, el Partido Comunista, bueno, obviamente la agrupación en Marecadri, en fin, una serie de, de, de agrupaciones que estaban ahí, plantearon que sí, que era importante este, avanzar en espacios de unidad para que la marcha fuera un, un duro golpe a las políticas de Macri Entonces se cambia se cambia el 24 de agosto. Al 24 de agosto. en principio al 24 de agosto. Te quiero ¿No? te pido pedir sí. no, no te voy a interrumpir un ratito porque llegamos a la tanda de las cuatro y media. Te voy a pedir tres o cuatro minutitos de tanda y, sí. y retomamos la conversación. ¿Qué hago corto o menos? No no quédate quédate en línea nomás quédate en línea ¿eh? no, así claro. escuchas la tanda también. Dale. Estás escuchando AM 740.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 último bloque de, para el pueblo lo que es del pueblo, les recuerdo estamos pidiendo ayuda a los oyentes no solo en, en su participación sino también en lo que puedan aportar porque la, la radio tiene problemas económicos esta es una radio hecha por militantes no tenemos casi publicidad lo hacemos un esfuerzo conjunto de todos los programas ahí sí si entran a a radiorebelde.com.ar, www.radiorebelde.com.ar, hay un enlace que es Noticias y ahí van a encontrar una cuenta bancaria de Banco Provincia donde poder hacer el depósito para colaborar con la radio. Desde ya les agradecemos todo lo que puedan hacer para que continuemos emitiendo nuestros programas. Vamos a retomar la charla con el. No, no, no, vos nos decías que se había decidido postergar la marcha federal unos días eh, para que se sumen los compañeros de la CGT de los compañeros de esas dos corrientes de la CGT que son eh, importantes ¿no? uh -huh, y después supuesto. yo creo que todas las creo que, que todas las luchas que se están dando uh -huh. vamos a destacar que el otro día tuvimos este, una permanencia en, la, en el Ministerio de, de Modernización, Modernización. Sí. Eh, que es el ministerio en donde se, deciden los, donde se decidieron los 11.000 despidos y bueno, alrededor de 200 250 compañeros entramos este a hacer una asamblea en ese lugar para exigir respuestas porque se había abierto una mesa hacía dos semanas y para discutir este toda la temática de los despidos y no había respuesta eh, ibarra se ido a Corea entonces bueno AT capital decidió bueno, entrar a pacíficamente permanecer así realizar una asamblea ...y realmente fue importante porque fue una medida que tuvo impacto tuvo impacto hacia adentro y hacia afuera Y entonces se abrió una mesa de negociación, eh, ya con una serie de, digamos, de puntos, como uh -huh. tal manera de, de comprometerlos, es decir, los trabajadores tomaron la decisión. Bueno, como decía Perón, ¿no? Cuando los pueblos se cansan, se entro en el, en el escarmiento. Bueno, eso también fue un escarmiento para, para, para Ibarra, para el gobierno de Macri, para la, para para aquellos que que pretenden a, este, arrebatar conquistas, este e impulsar la desocupación, la miseria y la explotación de, de nuestro pueblo. Eso fue importante. También otro triunfo, que yo sé que lo tocaron ustedes, pero bueno remarcarlo, es que eh, Los Pérfidos no renunció, lo echamos. ¿no? Sí, sí, lo verdad. renunciamos, decía Tati ayer. Sí, lo Entonces, renunciamos. Exactamente. Yo creo que eso te da, te da mucha fuerza como para darte cuenta que es posible vencer. Sí, sí. ¿no? sí. Es posible ganar, es posible enfrentarlo con posibilidades de triunfo. Yo creo que no, no, no, el, el cacerolazo anunciado para el 14 va a ser muy importante, no, ¿no? También, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que va a ser así importante y vamos a tener que participar activamente. Uh -huh. Después está la, la marcha de, los, de las organizaciones de la economía social. El 6 de agosto. Sí, uh -huh. este, que está planteado. No, perdón, el 7, el Día de San Cayetano, el 7 de agosto. Es posible que que también sea una es posible, ¿no? no seguramente va a ser una inmensa movilización. Me parece que, bueno, acá hay un pueblo movilizado y un pueblo que resiste. Este, Ese sería claro. el, pri el primer eje que decías vos, ¿no? Claro. La, el, el tema de la es, resistencia. El, el eje central, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, ya lo voy a volver a decir, pero seguramente ustedes también lo dijeron, es eh, la solidaridad con los compañeros de tiempo argentinos que han sido... Este, golpeados invadidos con una patota con protección policial eh, etcétera etcétera no lo decíamos ayer en el programa nuestro de, de la Secretaría de Acción política ¿no? este hay que estar preparado también para ese tipo de, de, de agresiones ese tipo de intimidaciones de, de, de, de bandas eh, contratadas eh, bandas que me hacen acordar a mía a las bandas de las tres años a los ¿sí? grupos de tareas ¿sí? bueno, sí, este, la, la UCEP que tenía Macri en la, en la ciudad de Buenos Aires sí. digamos, ¿no? y ahí re remarcar no, no, el contraste entre la actitud de eh, la expresidenta y el presidente Macri la expresidenta yendo a solidarizarse con los compañeros reconociendo ahí mismo cuando los compañeros le reclaman por Spolky, que es el dueño de ese que era el dueño de tiempo argentino y que lo, lo dejó en la calle, los compañeros prácticamente que tuvieron la, el coraje de tomar la empresa en sus manos y cooperativizarse Eh, eh, y reconoció Cristina que bueno, algunos candidatos del Frente para la Victoria se hacía cargo de que no habían sido buenas elecciones y el presidente Macri diciendo desde el exterior que esos, esos compañeros son usurpadores igualándolo con la patota de Martínez Roja sí. y, y no, re, no reconociendo eh, que los compañeros están tomando en sus manos a esa empresa, ¿no? La teoría de los dos demonios a mí me parece significativo que la presidenta haya estado ahí Uh -huh. este, por supuesto no, también tengo que decir que yo no comparto que se plantee que al gobierno de Macri le decíamos que le vaya bien pues si al gobierno de Macri te va bien le sí, va, va mal al conjunto del pueblo y sobre todo a los trabajadores, a los más sufridos ¿no es cierto? Yo no, no, nosotros no compartimos ese tipo de posiciones de todas maneras valoro fuertemente la presencia de la de la presidenta acompañando a los trabajadores eso creo que es un dato lo no menos uh -huh y en relación a la, a, la, a la construcción política bueno yo creo que este, me parece que nosotros la tenemos que tomar en, también en tres digamos en los empeños políticos que nosotros nos ponemos uno es la unidad de las dos no CTA, que creo que es muy importante que es un proceso que está en desarrollo uh -huh. ya dijimos lo de la resistencia permanente la organización popular en fábricas en villas en barrios, en universidades, en colegios secundarios, en todos los lugares, en los clubes de barrio, en las cooperativas, bueno, el peronismo de base tiene que estar presente, impulsando fuertemente la, la, la, la resistencia y la unidad popular, como se ha hecho también con los sectores eh, combativos que hay en la CGT. Y lo otro central sería, en ese marco de resistencia, la necesidad... De de construir un, un Frente de Liberación Nacional, uh -huh. donde se empresen las APIMES, eh, bueno, todos aquellos que hoy están eh, interesados en la, en la marcha federal como un primer paso, de lo importante de la marcha federal es que es el primer paso de unificación de todo el conflicto, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces me parece que ese Frente de Liberación hay que eh, construirlo. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que construir nuestra organización, porque ¿qué plantea el peronismo claro. de base? O sea, el peronismo de base lo que plantea básicamente es la necesidad que tienen los trabajadores peronistas, los jóvenes, las mujeres, los originarios, los campesinos, los compañeros de los barrios, de tener una organización política propia. Porque nosotros ya hemos aprendido que el partido justicialista, como, Diacu, como lo dijo en el 58 y se lo dijo al general Perón, era una organización burocrática que paralizaba y se, y, se, y se enquistaba y se burocratizaba y estaban expresados lo peor que tiene el justicialismo porque también hay que decir que hay patrones justicialistas mm. que hay explotadores que hay que son justicialistas entonces nosotros queremos construir una organización política que exprese a, a los laburantes a los que yo te decía recién y para eso es importante entenderlo y entenderlo estratégicamente porque pues Este, ...uno puede discutir su intervención electoral... ...cómo claro. si va a intervenir... ...cómo interviene... No es, para de, ...no es para despreciar tampoco... ...pero lo que tenemos que tener ...claro es lo que queremos construir... ...si no tenemos claro eso... ...vamos a, a caer en el inmediatismo... ...pero también con una estrategia... ...porque vos no construís una organización política... ...para las elecciones... ...o para abrir un local... ...o para eh, tener un representante sindical... ...vos eh, construís una organización política para disputar poder, y, y es como hoy hoy se decía en el programa, este, eh, el objetivo del peronismo de base es transformar profundamente la sociedad, porque lo injusto de esta sociedad capitalista es, como como alguna vez dijo troller que también era fundador del peronismo de base, ¿no? Julio Cuando decía Claro, Julio Trollet sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez y asesinado, por la treza de, de Isabel y Rópez ¿Qué decía Julio Trole en un momento? Nos, nos costó mucho darnos cuenta, tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de por qué se nos perseguía, por qué se nos encarcelaba, hasta que nos dimos cuenta, y habla del peronismo, habla del peronismo de los laburantes, el peronismo de la resistencia, que esta lucha era entre explotadores y explotados. Y entonces, además, en esa misma, en ese mismo desarrollo, planteaba que se puede perder el gobierno, se pueden intervenir un partido. Lo que no se va a perder es el origen este, de, de clase del peronismo, ¿no? los trabajadores, su identidad política. Entonces nosotros, los peronistas de base, ese es el desarrollo de construcción que nosotros queremos. Venimos desarrollando y recuperando y construyendo eh, nuevos mástiles Para, para nuestras históricas banderas como, peronista, peronismo de, como peronismo de base, digo bien. Es decir, este, una organización po política sin burócratas, sin traidores, sin empresarios, queremos cre crear una organización política que interese, que exprese los intereses inmediatos de los trabajadores y los intereses históricos. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos que plantean la transformación profunda de, de, la, de, la, de la sociedad de y acabar con el capitalismo dependiente. Entonces me parece que ese es el camino, uh -huh. que es un camino arduo, que es un camino difícil, que posiblemente no luzca mucho, pero que para nosotros es, esta, es estrategia para que alguna vez, no dentro de 150 años, sabemos que es larga la pelea, pero que alguna vez haya un, un gobierno que reivindicando las mejores tradiciones del peronismo, empezando por Perón y por Evita, por el 17 de octubre, la Resistencia, el Cordobazo, el Luchi el Becán, por Anéstor, Cristina, los 30.000 compañeros desaparecidos, los, los, los, los encarcelados, los desterrados, la Juventud, Darío y Maxi, bueno, todos aquellos compañeros que son parte de la historia de la memoria Y, y de los mártires y de las mejores políticas y tradiciones del peronismo puedan gobernar en la Argentina sí, Entonces, y, y no aclarándonos que es un camino largo, pero que no implica que no vamos a tener participación en la vida política cotidiana que vamos no, a tener obvio. opinión y presencia en bueno, cada una de las el, cosas, pero hay un objetivo final no claro, no, lo que pasa es que además si vos educás a los compañeros en esa, en, esa, en, esa, en esa mirada por supuesto tenés que estar en, el, en los problemas de todos los días ¿no? discutiendo eh, la organización de una fábrica, de un barrio, uh -huh. de una villa, de una universidad enfrentando a las patronales y también discutiendo este, la construcción ¿no? del Frente de Liberación Nacional o, o, o, o el Frente Ciudadano o el nombre que, que, que, le que, que, que, que le pongamos pero el problema de eso es que, cuál es el sentido, si ese Frente no es nacional, popular Eh, democrático, profundamente antiimperialista, latinoamericanista va a ser una herramienta que nace, que nace débil y en ese marco disputar para que ese, ese Frente de Liberación Nacional, Frente Ciudadano Frente Nacional y Popular los trabajadores vayan construyendo una política que les permita este, tener la hegemonía de ese frente y para eso hace falta una organización política que exprese los intereses como se, se ha dicho siempre, los intereses históricos de los trabajadores pero me parece que bien decís vos no es una mirada estrategista la nuestra por supuesto forma parte de una estrategia, de una mirada en lo que queremos construir pero nosotros estamos dando respuestas todos los días sí. en donde tenemos un trabajo político Este, eh, en, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Pergamino, este, en, en Chogi. Tenemos en Entre Ríos compañeros elaborando una propuesta de peronismo de base también. Eh, tenemos exactamente en Entre Ríos, en Mar del Plata. Eh, Mar del Plata. Eh, en Mar del Plata, bueno, en donde nosotros empezamos a tener un desarrollo eh, eh, de construcción política de esta perspectiva, entonces, por supuesto, quedamos... Este, respuesta a, a toda la problemática cotidiana, por eso estamos, no estamos en la tarea esta que, que van a hacer ustedes el domingo con el, con, el, con el cura Paco y con los compañeros de la CTA Avellaneda, la multisectorial de, uh -huh. de La Matanza, la multisectorial de Cava, en fin, este, todo, lo que, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y la solidaridad con Palestina, allá con el compañero nuestro, el negro, eh, Negro Saúl, en fin. Este, en capital no peleando codo a codo con los compañeros nuestros compañeros de la de ante capital los compañeros de Morón de los Hospital compañeros de, de Morón que están que tienen el lunes tienen un corte un corte ahí en la, en de, en la, de la autopista en la autopista uh -huh. este, digo nosotros estamos desarrollando toda una tarea hemos abierto un par de locales este uno este que ya hace un poquito que lo teníamos ...ahí cerca del Hospital Posadas... ...y el otro un poco más allá... ...siempre en la línea Rompalomar, ...digo, en donde estamos... ...estamos dando batalla... ...construyendo unidad popular... ...pero con nuestro perfil... ...con nuestra mirada... ...por eso también estamos desarrollando... ...una actitud de, de encuentro... ...con los compañeros de la 17 de Agosto... ...de la corriente 17 de Agosto... ...con los compañeros de la John William, John William Cook de Zárate... ...en fin, con todos aquellos compañeros... ...que están cerca de nuestras miradas pero también con el conjunto de, del campo popular, este, porque lo que no se puede hacer, los que eligieron el camino de la, de, de la antipatria son los que votaron a favor de los fondos buitres, los que votaron el blanqueo, los que votaron el financiamiento del ANSES. El financiamiento del ANSES. Bueno, con ellos no hay no hay arreglo, con eso no hay acuerdo. Este, o los que pretenden que ahora el gran frente opositor es integrarlo a Massa, integrarlo a los Rodríguez A, integrarlo a Gallego de la Sota, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Bueno, con eso nosotros no tenemos nada que ver. No de ahora, no es por, no. No es por, no es, no es de, de este, de esta última etapa. Eh, eh, por supuesto que, que nosotros, hay compañeros, este, eh, nos merecen respeto, pero lo que sí decimos es que con esa táctica y con esa estrategia nosotros no, no, no participamos, Sí estamos más cerca este de, de los compañeros que se están este organizando en el marco de construir un verdadero frente frente de nación sí, sí. nacional ¿no es cierto? y en ese marco construir nuestro de nuestra perspectiva política ideológica y organizativa y, y en eso estamos y ese tiene que ser el el mensaje del peronismo de base es Este, organizar la bronca y darle estrategia a nuestra esperanza esto quiere decir que, que la tarea que nosotros tenemos como, como práctica cotidiana es a, acortar la existencia de este gobierno vendepatria este, entregado que, que convoca al 9 de julio que debería ser Este, un, un camino más, un jalón más para la segunda y definitiva independencia al, al, rey, al, rey, al rey, de España eh, fue para gai a pedirle perdón a, lo, a los capitales españoles que, españoles que filmaron nuestra, nuestro país este, este y que nos manda camino. mensajes en inglés de Gran Bretaña, ¿no? Claro, le, le rinden eh, pleitesía a Obama, a Griesa y a Paul Singer. Y, este, y lo tenemos en el banco este, a Melconian, que, que fue también hacedor de un gran negocio para él mismo sobre el tema de los fondos buitres comprando los bonos a, a cuatro pesos y, y, y, y cobrándolos con este, con este pacto de entrega de nuestra patria y de nuestro capital social a, a los Yankees. Bueno, con eso... Eh, no tenemos nada que ver, ¿no? No tenemos nada que ver y nosotros queremos que la firmeza, la... La, la resistencia, la capacidad de ir de, de, de planteando esta, esto, estos caminos son los que nos van a permitir acortar el tiempo del sufrimiento del pueblo. Por supuesto, ratificamos nosotros, ustedes ya lo dijeron, pero es bueno que lo digamos también sobre el tema de la libertad de Milagros, de Milagrosala y de los compañeros que están con ellos. Que son siete siete alrededor, compañeros. Alrededor de siete compañeros más que están detenidos y lo el, el, el pibe de Salvatierra también. Y el Pitu. ...el PITU para que... ...para que se cese la persecución... ...y cese la persecución política... ...también... Este, a, a, ...a la presidenta... ...política y judicial... ...política y judicial... ...pero es una una, una persecución... ...política... Este, que, instru, ...que instrumenta un poder judicial... ...al servicio de las grandes empresas... ...de las multinacionales... Este, ...y de los intereses... ...nos decía bien el pelado... Y con eso lo digo con cariño, porque se trata de Rubén Fanes y mi compañero. Ah, no tiene pelo, ¿verdad? Que, que, sí. <risas> que, que el tema es, es saber bien, es, lo decía bien, es el sistema y el sistema es el sistema capitalista. Uh -huh. Ellos expresan, no es que son malos, insensibles, no, defienden sus intereses. Y, su, y el capital está eh, se es expresa diciendo, quiero ganar más a costa de explotar, destruir, marginar, matar, asesinar, etcétera, etcétera. Por eso la marcha peronista dice, combatiendo al capital. En eso estamos los peronistas de base. No, no, te agradecemos mucho tu participación. Te voy a despedir con alguien a quien también quieren distorsionar y modificar, que es Samba. Ahora me parece que hay un Samba mitrista. Y este de Samba es poco conocido. Samba con León Gieco y Fito Páez recordando el Día de la Independencia, el 9 de julio. Te mandamos un abrazo fuerte. Abrazo, no, no. Un, un abrazo grande para ustedes también y para María. Chao, no. chao, chao Bruno. Chao. Dale, Lucho.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 Fuera capitán realista, adiós colonización. Hay crisis, hay guerra, estamos en peligro. España qué miedo nos da. Hay crisis, hay guerra, Belgrano ya lo dijo. Dependencia grites ya, porteños y provincianos. Deberían darse la mano Y no pelearse entre sí ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! La revolución de mayo que no sea en vano Lo que importa es la unidad Napoli se fue y el rey Fernando El todo recuperó ¡Ya! de las Provincias Unidas de Sudamérica Nos, los representantes de las Provincias Unidas Bueno, eh, Fito eso ahora, eh. antes Ajá. escuchábamos a Leo al sí. principio de la canción después Samba cantando y bailando, es un video, ¿no? Es sí, un me imagino, un programa de eso de sí, que Samba ahí, bailando cantando. y cantando, es un dibujo animado, tengan en cuenta ¿Se cortó? ¿Qué pasó, Lucho? Ahí está, ahí está, dale, Que es voluntad unánime, e indubitable, de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban ah, a los países de España. Está leyendo la declaración en, en, así en tono de. Sí. De, de, musical, de rap, de rap, de, rap. La, declaración, de rap. la declaración de la independencia. En Sudamérica, reunidos y reunidas. Declaramos la independencia Y la soberanía De las provincias unidas Que de no ese había día, En este día Declaramos Recuperar los derechos De que fueron despojadas revestirse de, de alto carácter Y una nación libre e independiente Del rey Fernando VII Póngale ausente Sus sucesores y metrópolis Dijo metrópolis Dijo metrópolis Nos, los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las provincias unidas. A la vida! Bueno, últimos dos mensajitos de los oyentes, dale. Sí, buenos días. Un saludo. Habla Norma Flanagan para el Radio Rebelde. Recién me conecté con ustedes. Bueno, después de poner un poco en orden mi cajita y, bueno, estoy acá escuchándolos atentamente. Suerte, ¿eh? buen fin. De origen irlandés. Flanagan, de origen irlandés. Sí. ¿eh? sí, sí, Flanagan. Sí, habla Norma Flanagan. Qué buenas ideas, que están creativos todos. ¿eh? De eso se trata... Anoche estuve escuchando en el programa de Caballeros, en Radio del Plata, este, gente joven que se dedica a hablar en el subte. Sí. Creo que son, este, como, yo le digo mensajeros subterráneos, pero bueno, están muy bien organizados y se trata de... Sacarle la venda de los ojos a la gente, ¿no? Que para uh -huh. que pueda pensar, analizar por sí mismo los acontecimientos que estamos viviendo. Vamos con la creatividad, jóvenes. hablo Norma Starr. Sí, Gracias justa, Norma, sí, norma. mucha valentía hace falta sí, además, y para hacer ese trabajo. Y el subtítulo que es el lugar donde nadie habla. Hay mucho ¿Qué? ruido, ¿no? ¿Eh? Pero... Bueno, vamos a cerrar el programa. Eh, eh, nos quedaron cosas pendientes, las vamos a ver si las ponemos en el programa que viene. Pero eh, eh, hablábamos de que el 9 de julio de 1947 el General Perón va a, a la Casa de Tucumán y desde allí proclama la independencia económica. Este es un, un breve audio de, de un noticiero que en el cual escucharán hablar a Borlenghi, que era el Ministro, de, de, de, ministro de, del Interior, de, del Interior, ministro en, del Interior. En, en, en esa etapa, y el General Perón. Eh, haciendo esta proclamación de la independencia económica. Y, ¿Y nos el, vamos. Y con eso nos vamos, nos despedimos, será hasta el sábado entonces. No, como el sábado? Hasta el viernes, perdóneme. Yo, yo, hasta el viernes. Viernes de 14 a 17, recuerden, el jueves de 14 a 15, por Radio Germana Adala, en el nombre de las cosas, ¿no? Sí, señor. Bueno. Muchas gracias a todos, gracias Lucho. Gracias Lucho. Chau, dale. Ah bueno, sí, son los audios que tenemos que pulir un poquito sí. Pero eh, tarda un poquito en Cada empezar celebración Ahí está, dale. nos remite a una postal de lo que fue la Argentina 9 de julio de 1947 Juan Domingo Perón decide que la Casa de Tucumán Sea el centro de la celebración del Día de la Independencia Es la segunda vez que un presidente en ejercicio visita la histórica Casa El primero fue Nicolás Avellaneda. La agenda de Perón es muy diferente a la de la Argentina liberal y agroexportadora. El rol del Estado en la economía es una de las claves de su política.